Listo, ahora sí, eh, damos comienzo a la reunión del día 19 de marzo de 2012, eh, quedan como dos reuniones para hacer el cambio de coordinación, si es que tal cosa va, va a pasar, y, y eso, vamos a tratar tres temas puntuales hoy día que tienen que ver con la evolución del día Z 2012, de los capítulos que hicieron día Z, postulaciones importantes de la nueva coordinación nacional y los futuros proyectos a desarrollar este año. Eh, ya, somos increíblemente muchas personas, somos cinco personas, así que es fantástico. Eh, está la Debbie, está Rodrigo, Sebastián y Valeria. Así que bueno, vamos a partir el tiro eh, con el tema de la evaluación del Día Z. Eh, bueno, no hay ningún coordinador de regional, lo que me parece fantástico también. Así que Débora, ¿tú que eres coordinadora de Santiago, Santiago, junto con Rodrigo, que estuvo a cargo del proyecto, eh, va al pase para allá. Así que hablemos de lo que fue el día Z el sábado 17 de marzo. Bueno, perfecto. Con respecto al día Z, que fue el día 17, eh, estuvo bastante movido muchos, con mucha gente lo cual lo encontré, pero maravilloso, y lo mejor de todo es que las personas se quedaron de forma completa, o sea, a partir de la una que se llegan las gentes desde temprano, hasta las nueve, nueve y media, aproximadamente, que duró todo, toda la actividad. Los invitados eh, fueron Rodrigo García, eh, Franco Parisi, más Gonzalo Leiva, de Nueve Medio también estuvo como eh, parte de la exposición Karina Rocco, si no me equivoco, Eh, Rodrigo y también Víctor Oldenez al final también expuso otra persona no recuerdo su nombre Rodrigo, Rorigo es se eh Andrés algo que estuvo eh, hablando sobre un proyecto que está que está armando eh estuvo súper bueno la jornada además estuvo invitado ir como como canta ah, perdón, como cantante y estuvo bastante interesante, habló de todo un poco la actualidad un poco de rentabilidad energética. La gente se mantuvo toda la jornada, estuvo eh, participando mucho en la actividad, pero quizá Rodrigo pueda, ya que estuvo dentro del, de todos los días del tema de pueda conversar un poco más sobre el, sobre el tema. Ya, Rorro, ¿estás por ahí? Habla tú un poquito de cómo te pareció a ti el qué impresión te quedó de todo. Ya, parece que no está, así que... Eh, Sebastián, bueno, tú estuviste poquito tiempo en el, en el evento, pero ¿qué, qué, qué, te, ¿qué impresión te quedó de todo? Yo quedé muy contento, creo que eh, fue muy buen muy buen día Z, fue súper bueno ver mucha gente, eh, fue muy bueno ver harto ánimo, sin duda ha sido uno de los mejores días Z que se han celebrado acá en Chile y estoy muy contento por, por todo el trabajo que se hizo y en definitiva por por la gente que se fue con el mensaje en verdad que eso es lo más importante creo que hay cosas hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la coordinación de un día zta porque creo que algunos se llevan demasiado trabajo bueno y también es un poco también porque no no sé yo creo que no se supo que me inicio con qué personas contábamos con qué personas tenemos más afinidad para trabajar etcétera porque yo creo que ya, ya avanzamos antes y hemos avanzado y Y me alegro de que haya sido, desde el día Z que hemos celebrado desde el 2010, ha sido progresiva el avance. Ha sido progresiva el avance en calidad, en cantidad de gente, en calidad del activismo. Sí, sir, eh, ha sido bonito, ha sido muy bonito y yo yo quedé muy contento también con lo que alcanzé. Eh, y bueno, eh, en definitiva eso. También hay que mencionar de que se hizo mucho turismoismo durante todas las jornadas se rotieron eh, de vez con las películas y también se celebraon las fiches hubo algunos invitados como también iba responsable que llevó también información entre ellos y muchos grupos también de inversión de, de, de ganas y con respecto a eso también si mucha información la gente estuvo súper interesada tanto en la charla como también afuera de los de, de los distintos distintas organizaciones que habían, además de también preguntar mucho acerca del movimiento, así que también por este lado estuvo bastante bueno. Ya, perfecto. ya Oye, ¿llegó Víctor, parece, por ahí? ¿Sería bueno también que Víctor hablara? Eh... ¿Será Víctor Órdenes o es otra persona? Ya, mm, parece que están escribiendo, me llegan como los sonidos de, de alguien que escribe pero no, no, no sé por qué no puedo leer los textos del del cuadro del, del, del chat, así que bueno, si alguien nos puede leer por mí Escucha, Victor, ya, Víctor, yeah. yeah. sí. yeah, hola, hola ¿Ya? ¿cómo estáis? Eh, queríamos preguntarte a ti que tú fuiste eh, uno de los organizadores del evento el día Z pasado, aquí en Santiago. Que, ¿Qué impresión te quedó de todo? ¿Qué cosas acá hay eh, a favor? ¿Qué, ¿Qué punto habría que mejorar? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión te quedó de todo eso? Okay. No se escucha. Este, ya, mira, lo que pasa es que, bueno, junto a Rodrigo hicimos hoy un, un pequeño análisis de, desde nuestro punto de vista de lo que había sido el, el z -Day a grandes rasgos, los logros, lo, lo positivo, lo negativo y lo que queda pendiente. Eh, básicamente, eh, entonces, estoy abriendo el archivo ahora para echarle un vistazo, una, una leída rápida, lo más importante. Y eso, deme un, un segundo para, para ello. Ya, perfecto. Eh, oye, eh, les voy a contar lo que a mí me pareció el día hace CETAMIENTRAS eh, A ver, en términos de asistencia, creo que es uno de los eventos, no creo, sino que es el evento más masivo que hemos tenido acá en Chile del movimiento Psycise, eh, yo calculo aproximadamente, no sé, unas 350 personas Bueno, un poquito menos en verdad, pero más o menos por ahí El, el, el salón quedó repleto, gente parada, afuera incluso también quedó mucha gente Así que en términos de asistencia es un éxito completo. Con respecto a los expositores, también siento que estuvo muy bien eh, todos los temas que trataron. El, el, el primer tema estuvo muy ad hoc al día Z, el segundo tema con, me parece que fue Franco Parisi. También muy interesante, quizás no alineado 100% a lo, a lo que es el movimiento, pero sí se dio un ambiente de debate bastante interesante. Eh, y, y con respecto a las charlas del, de la economías en recursos yo no pude estar presente en la charla que digo que vieron eh, creo que fuiste tú víctor no sé qué más eh, la, la rodrigo la encontré con muchísima información eh, muy valiosa que era importante tratarla y bueno yo ya le dije que también el, la presentación es súper complicada de llevarla a cabo esa, esa presentación, así que en ese sentido eh, para la próxima habría que mejorar el, el tema de la presentación el, pero el objetivo se cumplió 100% yo me fui más que feliz del, del evento, eh, siento que se lograron varias cosas, la gente se informó conoció lo que es el movimiento, ahí yo estuve afuera con, con el Josete, con, con el Rolo y otras personas más, y también dándole oro a lo que era la recepción y difusión del del tema así que eso, yo no, te, no tengo nada en contra que decir siento que salió 100% eh, el evento y, y eso deja simplemente a entrever de que el, el, el tema va avanzando acá Santiago independientemente de quién sea la, la persona que está organizando los eventos el, el, el, el, por lo menos quedó esa impresión así que Eso a mí por lo menos me deja muy contento. ¿Víctor, está listo, Sí. Bueno, eh, buenas noches a todos. Disculpen por el, el recaso. Sí, Tuve tu contingencias Tengo familiares como que no podía mover. Eh, bueno, vamos a lo que nos con, combine. Eh, con respecto a la asistencia, como bien lo comentaba Fernando, yo, yo creo que fue un éxito la convocatoria. Yo creo que hubo más de 300 personas porque el público, eh, la sala tenía capacidad para 200 y el público fue cambiando durante el día. Fue todo el día un recambio de públicos, fueron pocos los que estuvieron desde la 1 hasta las 9, igual hubo un grupo importante, así que yo creo que supera lo, los 300 con creces, de hecho quizás habían 250 cuando estaba la sala colapsada, solo en ese instante, y muchos se fueron. Entonces yo creo que en existencia efectivamente muy positivo por Otra cosa, las exposiciones... Me parece que fue un acierto el, el haber invitado a gente que que no necesariamente tocara la tecla side street, side street, Side Street, el movimiento, Peter Joseph, etcétera sino que fueran líneas afines, como Rodrigo García, con el tema de la sustentabilidad, con el tema de la eficiencia, eh, como los Parisi, que tienen claro ese punto de vista súper político, muy neoliberal, muy you de apoyar el sistema, channel. pero de cambiarlo un poquito. Por otro lado, tenemos a Ives con, con la canción y el canto crítico, que fue un momento súper ameno, que, que llegó a criticar, gustó harto a aparecer. Eh, por otro lado, a Andrés, que mostró un proyecto, una iniciativa ciudadana. Eh, creo que, que el invitar a más expositores, que no solamente hablen de esto, fue un acierto. Errores en las exposiciones, según lo que analizamos, con Rodrigo fue... Bueno, lamentablemente el itinerario sufrió modificaciones, producto de que alguno de los de los expositores llegaron tarde, de que otros se tenían que ir más temprano. Entonces, lamentablemente, se vio postergada la presentación del, del movimiento en sí, cosa que para una próxima vez no debiera suceder. Por otro lado, eh, aprendimos de ahí que, primero, cuando uno depende de expositores externos a los del movimiento tiene que tener planes de contingencia. Es decir, invitamos a Franco Parisi, ¿qué sucede si no viene? ...y tener el plan de listo... ...para que si no viene o llegue tarde... ...tener nosotros un plan de acción... ...y entonces que no se note en el evento... ...o que no retase el itinerario... ...eh... ...además de eso... Eh, ...también fue... ...estábamos conversando de elaborar... ...estrategias distintas para las presentaciones... ...del movimiento... ...es decir, quizás el ir turnándolas por ejemplo... onda una presentación de un invitado... ...y una presentación del movimiento... ...un invitado en el movimiento puede generar que incluso la gente que viene por menos rato se lleve nociones del movimiento, lo que sería súper positivo. Eh, así que ahí a meter un poco el tema de la estrategia. Eh, por otro lado, también sentimos que fue importante el haber invitado a otras organizaciones, como lo fue Indignados, como lo fue El Ciudadano Responsable, el Observatorio, El Ciudadano que nos apoyó con la difusión, etcétera. Yo creo que hay que seguir en un poco en esa línea. Denme un minuto que voy a bajar la, la hoja de los apuntes y sigo. Me manda el postre, no tengo yo Bueno, vimos el tema de la infraestructura también. Eh, vimos que tiene un espacio adecuado, pero hasta por ahí, es decir, hasta las 200 personas ideal. Eh, no tiene audio disponible, como para dejarlo ahí para la descripción de futuros eventos, eh, fue un lugar de fácil acceso, etcétera Por otro lado la difusión que se hizo principalmente a través de plataformas virtuales como el ciudadano responsable, el ciudadano de observatorio, las redes sociales del movimiento, las redes sociales de Indignados Chile y las redes sociales de los mismos invitados que varios de ellos publicitaron el evento porque ahí van a estar ya sea tocando o exponiendo en sus propias páginas. Eso ayudó bastante a, al tema de la asistencia. Además de eso, la, la pega de los afiches fue en las universidades, callo y calle y en el metro informa. También con eso un pequeño alcance. Los afiches quedaron muchísimo y eso también habló de la baja convocatoria de activistas, pese a que hicimos el llamado eh, a pegar los afiches. Eh, sabemos que varios llevaron, pero muchos otros también... No sé si no pudieron o no quisieron, no tuvieron la instancia para poder apoyarnos con el pegado de los afiches. Eh, incluso gente que, que no participa normalmente de las reuniones estuvo hasta las hasta las 4 de la mañana, si no me equivoco, un día el gato estuvo pegando afiches. Y, bueno, hay, hay gente sacrificada también por el movimiento, por las ideas. Bajo de nuevo el, el texto. Bueno, en la atención a público... Eh, un poco de crítica porque la recepción fue super básica, es decir, lamentablemente también por un lado por no bueno, no sé, se entregaron los DVD, es verdad, se estuvo atento a los comentarios, es verdad, pero pero no hubo como una especie de guía, un continuo, una una atención constante eh como que en realidad los dejamos medio tirado, también el mismo tema del del coffee break lamentablemente no pudo ser algo que fuera como muy satisfactorio, sabemos que no podemos invitar a un festín pero sí por lo menos que la gente que vaya tenga la tranquilidad de que va a poder estar ahí tranquila y que la plata no sea un limitante para tener que comprar para, para poder quedarse todo el evento por claro. hambre. Eh, Esto básicamente con atención a público, faltó más gente en el equipo de staff para poder, para poder ayudar en, en eso. Por otro lado, el tema de la información entregada, se entregaron básicamente los DVDs, como ya lo debieron haber comentado, ahí faltó hacer DVDs con anterioridad, faltó tener más charlas, faltó tener, por ejemplo, la guía del activista, regalarla ya, ya sea, en, ya sea en, en papel, impresa o, o también dentro de los archivos de, del DVD, también podría ser una alternativa, pero entregar más información, ahí tenemos una pega grande por hacer en términos de, de recaudación bueno, se puso un tarrito bien humilde que la verdad igual eh, no esperábamos mucho, igual se logró una cantidad de plata que sirvió por lo menos para pagarle al, al tío las horas extras que teníamos que pagarle por, por el tema de venir a abrir el sábado y todo eso así que, y quedó un, un margen Finalmente y algo importante que quería tocar es, es cómo estuvo el soporte del equipo de Seisil, porque si bien en esta ocasión fue Rodrigo como el jefe de proyecto y, y yo estuve ahí como con, con, cooperándole también en el tema de la organización. Y recurrimos a algunas personas, acá por ejemplo está Sebastián Villegas, está Noir también, que, que recurrimos a él. Y hay, hay un grupo de personas que nos apoyó bastante, como el tu, el Día del Evento, el Gato, el Camilo Roja, Jorge González. Eh, el Álvaro Reyes, que, que ustedes lo vieron, a punto de estar ese papá nos facilitó los equipos, nos fue a dejar los equipo vino a buscar los equipos, y hubo gente preocupada, sí, el Iván también, por ejemplo, pero también es cierto, y hago la crítica en el sentido constructivo que hubo mucho de descanso, es decir, hubo mucho del, del apoyo por el Facebook de me gusta y, y poco en, en la cancha, en definitiva, es decir, personalmente me hubiese gustado, por ejemplo, una actitud más, más proactiva de la gente, de los activistas del movimiento, y, y no esperando como las órdenes que parece que, que algunos hubiesen esperado, sino la proactividad. La mayoría de los que estuvieron ahí apoyando fueron súper proactivos. Entonces, en ese sentido, yo, yo creo que la, la crítica llega fuerte. Eh, porque, bueno, y eso viene por dos lados, la responsabilidad es compartida. Por un lado, la el equipo de organización, comillas que estaba ahí rodrigo y yo básicamente tardamos mucho en formar un equipo de, de, de soporte al evento, eh, así que también tenemos responsabilidad en eso, en abrirlo antes, en, en transparentar antes lo que se estaba haciendo. Y por otro lado también está esta, esta parte de que faltó la, la proactividad del de los activistas a reaccionar de forma inmediata ante lo que se necesitara porque apoyar de compañerismo que es lo que buscamos eh, eso dentro de las cosas lamentables del evento tuvo la pérdida del, del data que también se produjo por, por la, la coordinaordinación por, por el flujo de gente y por estas cosas de un golpe igual, igual importante que espero podamos remediar con un par de eventos, recuperar recuperar un data o algo así o que aparezca por ahí. Eh, esa es como la, la evaluación general, yo obviamente esta es la evaluación para los que estamos dentro, para los que organizan y que por lo tanto tenemos que decir las cosas de forma real, que decir, están bien las flores, nos, nos ayudan a seguir, pero también acá en casa tenemos que hacer las críticas reales para poder ir mejorando mejorándonos. Eh, eso por lo general creo que fue un buen evento que se lograron hartas cosas las presentaciones del movimiento que estuvo Rodrigo, Karina y yo creo que falta trabajar mucho eh, entiendo las dificultades que, que se les produjo a los anteriores mi respeto a ellos y a su trabajo y por lo tanto también saber que hay que conformar grupos o, o, o que hay que hacer las presentaciones con mucho tiempo, practicarlas antes y buscar mejores estrategias para llegar al público eso eso tengo que decir Se escucho sí. sí sí ya perfecto, ya mira eh, eh, víctor, está todo listo o quieres decir algo más falta rodrigo. Sí, mira, el análisis que acaba de leer Víctor, de hecho, fue un análisis que hicimos el día en la mañana cuando nos juntamos. Así que está, me imagino, hablando eh, por los dos. Los dos estuvimos trabajando en la mañana con, con respecto a eh, Me quiere decir que eh, también hago... Bueno, este análisis, si bien es cierto de responsabilidad compartida, la gran la posibilidad o la mayor responsabilidad la llevamos los organizadores, los que estaban organizando el evento, en ningún, en ningún momento se está culpando a nadie, sino se está haciendo un análisis de los pros y los contras para que vamos mejorando. Me, lo, lo que me queda a mí de esto es que se mejoró con respecto quizá a otro evento, que quizá no fue mejor, y sí se puede mejorar mucho. Pero insisto, no, no hay culpable en lo absoluto ni nada, sino tratar de mejorar los detalles que guiaron más que son detalles. Para, para la gente que fue, las la asistió, esto fue espectacular. De hecho, he recibido puros buenos comentarios. Por la gran mayoría han sido bueno salvo algunas salvedades, pero muy pocas. Para nosotros, con el Víctor, somos muy críticos con respecto a lo que queríamos. Porque nos estábamos exigiendo mucho y no cumplimos con las metas. Se nos olvidaron muchas cosas, que eran muchas cosas afuera que queríamos abordar, y no pudimos abordar. Muchas cosas que queríamos hacer ese mismo día que lista, y que estaban listas, que ni siquiera nos pudimos hacer eh, producto del nerviosismo guisado o, o la tarea que estábamos. Pero para pero hacer el cierre de por lo menos por, lo, por el feedback que que he tenido yo y que he tenido visto, eh, se vio un excelente evento. Nada más que eso. ¿Se hablar, no? Sí, dale nomás a Manuel, dale. Mira, brevemente, eh, yo estuve en el Día Z, participé en toda la jornada, eh, colaboré en un principio facilitando algunos medios para participación de equipo y otras cosas, eh, me pareció excelente el Día Z, de hecho el mejor que, que he estado eh, que he presenciado, eh, básicamente por el asunto de los expositores invitados, que, que fueron de excelente calidad impresionar mucho al público, eh, dijeron puras verdades y todos se van con el mensaje de, de iluminación que proyectaron frente a todas las personas. Eh, yo lo encuentro bastante bueno todo lo que se hizo, eh, se hizo con muchísimo corazón, que es lo que más importa. Hacer las cosas con corazón y con gusto, yo creo que se, se notó eso, se notó muchísimo. Que hubo alma puesto acá, que hubo que hubo amor en, lo, en, lo, en el trabajo realizado. Eh, eso eso se notó muchísimo, y se y se proyectó en todas las personas y toda la gente se, se fue con ese, con ese ánimo. Yo hablé con muchas personas que un altas personas que público asistente, que me ven hablando con otras personas y, y se acercaban a mí para preguntarme, "¿Qué es el movimiento? ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que van a hacer?" Bueno, y esas personas estaban muy conforme con lo que con lo que se estaba haciendo. Pero al mismo tiempo tengo aquí crítica. A propósito de Muchas personas me me están preguntando la planificación del 2012. Y qué vamos a hacer durante el año y qué se va y cómo hacer la, y cuándo van a haber reunión respecto a eso y yo no he escuchado nada de eso yo no supe qué responderle les tuve que mentir un poco, pero pero o sea porque en realidad mi ignorancia no, no, no, no podía justificarse exactamente se si, si hablaba del movimiento tenía que también saber sobre proclamaciones y les dije que iba a ser eh, posteriormente reyectada porque después el día zeta consumió todo el tiempo de la organización anterior. Así que y otras personas también que me, me dijeron lo siguiente que querían participar en el día Z en la medida de posible, ya sea pegando carteles eh, pegando cosas, eh, repitiendo flyers eh, colaborando en lo que fuese necesario pero que no supieron eh, cómo, cómo acercarse o cómo acceder a eso porque yo me acuerdo que el año pasado sí hubo una campaña de promoción una, una campaña de convocación muy importante antes de la promoción, una campaña de, de convocación de activistas que sí se puso en la camiseta Y yo me acuerdo de haber estado repartiendo panfletos con 30 personas, con 30 artistas en el Centro de Santiago eh, y, y, y no fue excelente para el Día Z y para el SACMODY Forward que hicimos en enero del año pasado. Pero yo no vi qué, qué pasó esto esta vez. Así que vi que había harta dificultad en conseguirlo a activistas y, y puede ser que estén un poco más enfocados en, en, en la convocatoria. Y creo, y creo que las personas que lleven, llevan la posta ahora de la organización de Zeta, que son que, que es el Rodrigo y el Víctor, y, la, y otras personas más que están de colaboradores directos, como la Débora y el Fernando, el joseto también, eh, quiero que sepan que cuentan con, con la comunidad Zaygat, o entonces sea, no tengan miedo, no solamente en pedir las cosas como para pagar un incendio, o a último minuto, o porque necesitan las cosas a última hora, no, convoquen reuniones convoquen convoquen a la comunidad saget para que participemos todos los eventos en todas las cosas y yo creo que ahí ahí se hace responsabilidad entre todos nosotros y colaboramos en, en comunidad porque así fue así se hacía antes con bueno cuando no obviamente el evento no fue tan maravilloso como fue ahora no sé si maravilloso pero sí no fue de tanta alta calidad porque en el evento enter fue solamente sageget y más encima fue a nivel de ensayo con muchos problemas pero contamos con la comunidad Zaygat, y toda la gente se sintió integrada en, en la elaboración del proyecto, todos tenían algo que hacer, y lo querían hacer también, no sea, por voluntad propia, porque preguntaron. Ahora, cuando yo fui a, a pegar carteles, bueno, eh, no fue algo fácil, porque mandé, mandé un mensaje, no fue recepcionado, después envié un mensaje por Facebook, dijeron que sí, hay que buscarlo en tal parte... Eh, Ya los pasé a buscar y, y, y estuve pegando, después lo pasé a un activista que tengo en la Universidad de Desarrollo, también os pegó algunos, y organizé un par de personas también que, que lo hicieron, y, y pegamos a alguna, en, algunas partes en las Condes y en, y en otros lados, pero pero no supe sobre que nos íbamos a reunir el Pase por ejemplo, a pegar carteles, o que 30 activistas se iban a reunir, eso eso no, eso, no lo, eso no lo estuve enterado. Y yo creo que eso fue falla de organizadores centrales, que concentraron mucho el trabajo en ellos mismos y en serio, cuenten con la comunidad para, para todas las cosas no solamente que no, las cosas no tienen que emitirse ustedes solos, sino que cuenten con la comunidad y sean parte de la comunidad no, no es un asunto vertical, es un asunto horizontal y es un parte normal así que consideren eso para que también toda la comunidad se sienta incorporada en todas las actividades y también promuevan y realicen actividades, yo creo que es más, es más integración y menos responsabilidad o, o, o autoexigencia eso es todo sí, ¿Aló? ¿Se me escucha? Aló? Sí, sí. sí? Confecto sonar no, eh sí hago un un, un, un una culpa con respecto a las reuniones presenciales que quizás nos hicieron las que se debían. Que eh, sin embargo, los llamado a, a ayudar de distintas maneras sí se hicieron. Eh, se dividió gente que ocupara dividir, nosotros nosotros mismos le basábamos los dividir, eh, gente que pegara afiche, gente que fuera con con hojas con dividir sin con un poco de dinero eh, se pudieron hacer se pudo reunir la cantidad justa y de hecho un poco menos de, de lo que debía recaudarse eh, para poder cubrir los gastos se cubrieron muy justo y de hecho mucho plata mía, mía y del Víctor está metida ahí eh, pero sí, sí se hicieron llamado de hecho Sebastián te puede dar fe porque Sebastián es que se lo ha llamado yo le pedía directamente a él y le llevaba las plata todo el día se va a postear esto porfa y va a postear. Y postear muchas veces el problema del muro, que hoy por hoy hay tanta gente, no como el año pasado que celebrábamos que habían 500 o 600 artistas, hoy día hay 1400, y postean muchas cosas, eh, los debates de, de veganismo que ya me tienen chat se postean a cada rato, los temas que son totalmente ambiguos. No se escucha No se escucha. Puedo resumir lo siguiente, que es una mala plataforma de, convo de convocatoria, que es el muro de recepción y el, y, el, y el sistema Facebook en general, que se ha ido deteriorando por la cantidad de activistas y el acto de tráfico de pelotudeces que están emitiendo. Yo creo que, que falta más seria en el, mu el muro de recepción. Es complicado tener una modificación. Pero yo creo que está terminando un poco debido a que estamos, como enviamos... Eh, Ese, ¿Cómo se llama? Ese muro de de preguntas y respuesta está llevando a que la gente pregunte más allá y, y no haya tantas preguntas en el muro, sino que haya más sí, sí, invitación sí, sí, sí. a trabajar y también avisos. Mira, sorry, me caí. Eh, te decía que, claro, Facebook hoy por hoy ya no es lo que era cuando tenían menos activistas y que los mensajes quedaban arriba. Pero, insisto, se va tiró muchos mensajes. Todos los días tiraba cuatro o cinco mensajes. el Este fue, fue la fe de ellos. Y lamentablemente no todos pescaron, sí pescaron algunos. Salimos hasta tarde a pegar carteles con Jorge González y con el gato, que otro compadre que nunca va a reuniones, pero que es súper jugado. Llegó a Andrés, que es el compadre que, que graba, que también toda la exposición. El Álvaro, también lo llamé, con clificación y se, jugó, se la jugó brígido. Ustedes dieron la puesta de ser jugada. Y creo que las personas que querían ayudar alcanzaron a captar el mensaje y ayudaron. Pero insisto, lo mismo que decís tú, Anual. Es una mala plataforma de convocatorias de Facebook y estamos con Víctor tratando de trabajar en ello para poder que las convocatorias lleguen directo a los, a los activistas y que se hagan partícipes porque eh, a mí siempre me ha sentido a mí siempre me ha gustado sentirme incluido y creo que se lo la expresaba todo directamente. Y por lo mismo me gusta hacer los, eh, incluir los incluir los demás para que se sientan incluidos y trabajen. Espero que lo encontrado bien. Y por ello que, que cuando les pido les pido a los activistas que trabajen directamente conmigo a, a algo lo hacen porque se siente incluido ¿cachai? pero insisto creo que facebook para convocatoria fue una mala pasada pero sin embargo se lograron las metas quizás quizás un toque quizá el justo rozando pero se, pero se logró que si sí, faltan más reuniones eh, anteriores al, al, al evento y es algo que hay que mejorar pero se sí va a hacer Ya, listo, oye, tenemos que avanzar en eso Tampoco nos podemos quedar mucho tiempo pegados Lo importante es que salió el evento Salió excelente eh, Cosas que mejoras siempre van a haber Y importante tenerlo en cuenta Pero eh, Día Z ya pasó eh, Hay que publicar las fotos Eso por favor les pido, chiquillos eh, Ver quién tiene las fotos Yo le pedí a Anuar que me enviara fotos No sé si me las enviaste, Anuar De todas maneras, ah, también hay un video Que ¿Cómo? habría que editar Eh, eso, si alguien tiene que decir algo con respecto a eso rápido, eh, micrófono abierto. sí mira, el Andrés, que el compadre que estaba grabando, tiene muchos videos, el Joseto también de su cámara, que estaba fija, eh, yo también tengo otro par, y yo tengo una fotógrafa, y me tengo que juntar con ella mañana pasado para que me pase las fotos, que de hecho la sacó en, en, en HD y todo, no me las podía pasar porque pesaban mucho, y estaba ah, no. memoria de 16GB sacando muchas fotos, no. entonces... Me, la, me las tiene que pasar, como digo, esta semana, pero esa fotógrafa yo la contraté, le dieron un par de lucas porque para, ¿está bien? Así que van, van, van a ver fotos espectaculares del día Z, que fue lo que más quise, de hecho le pedí que por favor se paseara constantemente sacando fotos y, y lo hizo. Así que van a ver fotos excelente Y además también grabó parte de las conferencias y los invitados en HD, así que vamos a tener buenos vídeos también. Buenísimo, excelente. Ya. Eh, ¿Tema cerrado entonces Día Zeta? La Día, ¿Quiere de decir algo? ¿eh? Sí, eh, quería recordarles también de que además de la Día Zeta que nosotros hicimos, hubo otro Día Zeta en Día 10 que fue hecho por Valeria y por Nelson. Quería saber si Valeria podía contarnos un poco sobre esto. Hey, wake up. Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya, perfecto. Eh, sí, pues sí, yo se lo puedo contar. Eh, eso fue el 10 de marzo, hicimos una conferencia, eh, una, una conferencia más bien cerrada, eh, existieron 30 personas aproximadamente, un más. Eh, las personas eran como invitados que tienen que ver mucho con, con el establishment, Entonces, como gente sí, que, es que no tenía idea de movimiento, nadie que veía ahí tenía la mínima idea de lo que era el movimiento ni la DR ni nada. Eh, bien, por ejemplo había gente del mundo político está Oscar Ortiz que era eh, un discípulo de Clotario Bles, no sé si era Clotario Bles un personaje político hace un tiempo atrás eh, estaba la familia de Rodrigo Rojas de Negri que fue un ejecutado en dictadura que lo quemaron vivo en la Alameda después de una protesta Eh, había un asesor de impuestos internos de un muy alto estaño de impuestos internos en un comité que, que integraba siete personas eh había economistas eh que más se menos bueno, había mucha gente de distintos lados, gente de tanto lado político como económico, así que fue bastante interesante. Eh, presentamos la, mi, mi tesis de grado que dice acerca de la economía de los recursos. Em, eh, les voy a dejar un un link para que puedan ver la postada por lo menos. Eh, y eso también presentó su parte que las consecuencias culturales. Eh, la conferencia duró aproximadamente una hora y media, más menos, y bueno, se grabó todo, así que va a salir el video en un, en un rato más, no en un rato, en realidad, en unos días más, porque igual es harta que voy a pintarlo, se grabó con altas cámaras, así que va a quedar más o menos, eh, eh, no sé, como medio revuelto. Eh, sino, lo que fue más duro fueron las preguntas, o sea, tanta gente de, eh, mezclada y con gente distintamente que más, más encima no tenía ni idea de lo que le íbamos a hablar. Eh, la, la mayoría de las lecciones que era una charla de economía, una, una tesis de economía y, y eso, así que la sorpresa fue notorio. Bueno, hay eh, eh, bueno, gente que se revirió indignada con estos por ejemplo, no voy no a nada mí. Pero bueno, eh, estuvo bastante buena. O sea, y hubo mucha gente que lo entendió muy bien, que lo se miró bien. Y ya hasta ahora siguen pidiendo más material porque quedaron bastante eh, enganchados con el tema. Eh, así que, no sé, cómo dijo alguien por ahí, fue un acto colérico, pero solemne. Ya, perfecto. Eh, sí, buen punto el tema del día Z, del día 10 de marzo, eh, llevado a cabo por el organizadores como la Valeria y el Nelson, eh, me parece que Cristian también estuvo por ahí, así que bueno, me contaron que grabaron todo y ese material lo van a subir pronto, editado al, al foro de ZChile, así que excelente. Ya, eh, listo, si alguien más quiere decir algo, vamos a dejar el micrófono abierto, si no vamos a pasar al segundo punto de la pauta. Ya, hay que decir, eh, Deborah puso algo ahí, también eh, Rod se excusa por no poder venir, tiene problemas personales, también se excusó Eduardo y no sé quién más por ahí me parece que no pudo venir. El resto no se ha mencionado en lo absoluto, así que, en fin, el show debe continuar. Punto 2, eh, vamos a entrar aquí de lleno al tema de la elección de cargo o la postulación de la nueva estructura, cómo se va a conformar la nueva estructura de coordinación a contar del 7 de abril, yo o sea, perdón, de, del 1 de mayo, eh, porque el 7 de abril va a haber una pequeña transición, así que eso, hable, hablemos aquí, vamos a tener que ex extendernos un poquito en este tema porque es bien complejo, así que dejo el micrófono abierto, voy a darle el pase ahora al Sebastián que está por ahí para... ¿Qué piensa él? Después vamos, vamos en orden eh, pidiendo ahí la, la, la opinión en la impresión de K1. Eh, bueno, yo creo que es difícil dar una opinión como sin ligar un poco los sentimientos al trabajo que se ha hecho. Pero eh, creo que también me he dado cuenta dentro de lo poco que llevo en el movimiento que estos dos años no nos han permitido a, de usar ensayo y error para justamente la, que las cosas se vayan mejorando. Eh, creo que la coordinación ya no puede ser lo mismo que era antes y tampoco puede ser uno el coordinador. Creo que es mucha pega. Eh, una de las cosas que nosotros nos jugamos por entero por, por esto es pero también debo decir que dejamos de lado muchos aspectos de nuestra vida y yo lo hablo desde mi punto de vista y también lo hablo desde el punto de vista de fernando y eso a la larga te va cobrando un poco te va cobrando te va cobrando entonces creo que no, no es mucha es mucha mucho cargo para una, para, una, para una sola persona entonces creo que es importante que, que la próxima coordinación que venga eh, podamos obviamente optar a que haya más gente en el cargo por lo menos tres personas que también nos podamos dividir un poquito el territorio nacional no sé, yo no, no estoy hablando para pa mí porque yo, no voy a, porque yo no voy a estar en este tema eh, y que podamos en el fondo avanzar eh, de acuerdo a de acuerdo a, la, a, a lo que realmente la gente está sintiendo y lo que la gente está necesitando más que posturas tan tan estructurales que de repente no nos han dado buenos resultados, que o sea, estamos viendo mu mucho por el resultado eh Así que bueno, yo creo que eso es un poco, no, no le veo mayor mayor vuelta, yo creo que yo tengo mi, mi, mi preferencia respecto a las personas que quiero que sucedan, o que creo que tienen las capacidades para suceder esto, y bueno, me reservo hasta el momento en que tenga que hacerlo, pero, pero creo que, que, que la estructura tiene que ser bastante más flexible y, y ojalá pueda participar mucha más gente. Ya, perfecto. Eh, pero con respecto al, con respecto a la, a la forma en la cual vamos a lograr la transición de esta estructura a la otra, eh, ¿qué piensas tú cómo se debería dar? Porque hasta el momento no queda claro si, si vamos a llamar a postulación o bien cada uno va a proponer una persona o si las personas van a proponerse solas. Eso no queda claro y tenemos que establecer también si vamos a hacer una especie de... de promoción sobre este evento en el, en, en el foro y en los grupos facebook porque hasta el momento no queda claro que, que lo que pasa eh, bueno está rodrigo y víctor yo el, el, estuvimos hablando de este tema hace unos días atrás después vamos a, a darle la palabra a rodrigo y a víctor eh, pero eso quería saber si se va cómo ves tú eso de, eh, del tema la postulación al, a esta estructura nueva Yo, como siempre he dicho, creo que los cargos en este tiempo en que no estamos en una economía o sea, en recursos, eh, se deben ganar, ¿ya? Se ganar eso es meritocracia en este momento. Por lo cual, la meritocracia también lleva a que una persona sea competente para asumir el sí, cargo y, segundo, mancha. que tenga también las herramientas sociales para poder eh, involucrar a mayor gente al trabajo. Y creo que, mm, creo que eso ha quedado un poquito más claro este año y... Creo que la forma de transición hacia eso obviamente va a ser eh, un plan piloto de trabajo, así como lo que Anuar había dicho, por ejemplo, los proyectos que se van a analizar este año, y nosotros apoyando por lo menos el primer mes, el primer mes a los coordinadores. Eh, ya después, obviamente, ellos asumirán y le darán el tinte y la mística y todo a la onda que ellos quieran. Eh, pero la... Yo no sé, esto mucho de postulaciones, ¿eh? yo no, no creo mucho en estas cosas, pero creo que Eh, los que no ha tocado trabajar en el movimiento tenemos claro quienes pueden asumir este tema ahora no, no, no se tiene que dejar afuera obviamente la opinión de los activistas pero yo creo que a lo mejor el voto de los activistas puede ser eh, basado con poco en la, las personas que hemos visto que han trabajado en el movimiento pero eh, el resto es, es difícil porque hay gente que no participa en el movimiento y sin duda querer proponer a alguien pero a lo mejor no va a tener la mismo mismo conocimiento de las cosas que han hecho en el movimiento entonces yo confío un poco en la gente igual yo creo que de las personas que por lo menos han sonado por ahí eh, pueden, pueden dar totalmente fruto y, y creo que son las personas más bien asignadas como te digo la transición para mí justamente es estar ahí acompañando acompañando hasta ya que el plan piloto ya esté andando ya, gracias Sebastián Eh, pasemos entonces a la impresión de de Débora, si ¿sí estáis por ahí. En realidad no tengo mucho más que agregar, o sea, la idea es que aquí hay gente que tome la coordinación que sea, o sea, gente que esté primero que todo dispuesta y que tenga algo de tiempo que dedicar al movimiento, porque entendemos que pueden venir 100%, pero también tiene la excepción de dar responsabilidad, tomar el cargo. Y, bueno, los nombres que han estado sonando, incluso aquellos que no nos hemos dado cuenta aún que pueden ser, también quizá eh, entender de que es un trabajo en equipo y que siempre se necesita tener la voluntad de querer hacerlo. Además, el proceso de, de la elección, entre comillas, porque no sé si va a la elección o no, no, tampoco está claro, no sé si va a ser a través de consenso racional o votaciones, cosa que de verdad dudo que sea lo más óptimo y también hay que ver con respecto a, a, a los tiempos, o sea, qué tan, cómo va a ser esta lección cuánto va demorar, también darle un tiempo de de, de un tiempo de, de adaptación también a, a lo que es el cargo y darle todas las herramientas también para que esta persona o estas personas que toman el cargo puedan empezar a, a, a funcionar como corresponde, pero por eso o sea, hay muchas cosas que están más que preguntan, van pregunta qué en respecto ya perfecto eh, vamos a darle el pase a valeria para que eh, para que clarifique un poco lo que lo que pasó con el o sea no lo, no lo que pasó sino cómo se estructuró el tema de la del, del, de la estructura de coordinación que, que se definió en ese documento y y cómo eh, cómo ves tú valeria el tema de la transición debora si te que algo ente entero después <coughs> puedes hablar después de que hable valeria. Eh, bueno, se supone que todos vimos los documentos y eso hace mucha gente, eh, voy a buscar los que los tengo por aquí guardados para que lo puedan ir viendo conmigo, pero un poquito. Sí, eso es súper bueno, para refrescar la memoria, de todas maneras, yo eh, está súper claro el tema del formulario, de los perfiles de los cargos y todo el tema, pero lo que no está claro aún es cómo se va a llevar a cabo el el tema del, del llamar a la gente a postularse a participar de este, de este periodo de transición porque aquí cualquiera puede salir eh, electo entre comillas eh, coordinador nacional o encargado de comunicaciones como lo habíamos dejado en el documento y, y el backup y también el, el, el perfil del, del encargado de finanzas entonces eh, eso eso es lo que no vimos no se nos fue Siento yo, y tiene que quedar claro ahora, para poder llevar el proceso con normalidad. Ahí están los, los links, en, uno del acta que hicimos en enero, eh, donde también salen, ahí sale algo que mencionó anual, que es de programación año 2012, ahí salen muchas ideas para muchos proyectos, eh, para hacer un el año, así que ahí, por ahí se puede empezar, para hacer una programación más, más elaborada. El otro link del Type with Me es el perfil de cargo que hicimos, que al final, lo hicimos por Teamspeak, eh, que define la, los requisitos y las características de cada, entre comillas, cargo, que en realidad son son responsabilidades. Y claro, como habíamos quedado, eran una coordinación de tres personas. Eh, ahí cada persona, o sea, cada eh, responsabilidad tenía un perfil, de un requisito y características que se necesitaban para esas persona. Ahora, con respecto a la forma de, entre comillas, elección, eh, eso igual lo habíamos hablado y se está ocupando a nivel internacional el tema de los formularios. Eh, en la página ya están los formularios y eso está a nivel internacional, es el mismo formulario, que lo están ocupando todos. De hecho, en el, están en el Líbano y hay muchos países que están, de hecho, todos los capítulos nuevos se están formando y la, las nuevas coordinaciones a nivel mundial están ocupando un, un formulario de preguntas que creo, Fernando, pero tú ya lo viste. Eh... Tienen unas preguntas básicas. Bueno, que realidad muy básicas no son, pero está bastante largo. Y eh, a eso habíamos quedado, eso también está en, la, en, la, en, la, en uno de los documentos, habíamos quedado de agregarle más preguntas eh, de acuerdo al perfil de cargos que habíamos elaborado. Es decir, los requisitos que habíamos puesto para cada uno de los, de los cargos, eh, agregar preguntas que se refieren a esos requisitos al formulario global. Y bueno, y de ahí se llena los formularios y se evalúan las preguntas y de ahí debiera emerger por sí solo quienes van a ocupar cada cargo, o sea, que las personas que cumplan mejor los requisitos que nosotros mismos pusimos en los documentos previos. No sé si queda claro o hay preguntas. Yo, yo siento que si no digo esto, a lo mejor me arrepentí de no decirlo. Eh, espero decirlo con la mayor eh, certeza posible. Eh, yo siento que... Mmm, a pesar de toda la que nos ha propuesto el, el capítulo global siento que se han equivocado un montón a lo largo de estos años en muchas cosas eh, por tratar de imponer ciertas estructuras que no han funcionado ya que no han funcionado en el capítulo de chile eh, que no ha funcionado en, ni siquiera me acuerdo que en colombia que era el segundo capítulo más, más potente y me llama la atención que que nosotros como capítulo no seamos capaces de poder chilenizar un poquito esto, ¿ya? Creo que a pesar de todo tener un aspecto global, no vivimos en un mundo global todavía, ¿ya? Vamos hacia un hacia un mundo global, pero no vivimos en un mundo global todavía. Y las herramientas que se proponen, lamentablemente yo siento que en el tiempo van a quedar igual como quedó el foro eh, de Z chile igual como que el foro de Psygase.cl. Hay herramientas que ya no se están ocupando y que claramente nos llaman la atención y que claramente son Fomex, ¿ya? Son Fomex porque vivimos en un mundo muy interactivo en el cual vivimos con grandes interfaces, nuestros mismos teléfonos ya han mutado cosas que son realmente eh, una experiencia interactiva. Entonces, creo que no podemos eh, meternos en el mismo hoy y de tengo susto que lo hagamos de nuevo y, y, y caemos más profundamente esto. No olvidemos que... Ah, yo entiendo perfectamente que hace acá en Chile se haya celebrado muy bien, pero pero eh, no, que no estoy de acuerdo. Pero yo quisiera decir una cosa. A pesar de todas las cosas que se han hecho y que no han avanzado y que no se han mejorado, eh, quisiera decir que también tienen que tener de acuerdo que el día Z este año ha sido un a nivel global. Pobrísimo. O sea, yo he revisado, la mí me tocó inscribir el evento en Chile y me tocó conversar con mucha más gente y... Eh, lamentablemente este año ha sido muy crítica la participación del movimiento global y por eso mismo creo que debiéramos también tener la capacidad autocrítica como movimiento y también tratar de darle un carácter local a esto ya los chilenos no funcionan igual que los gringos los gringos no funcionan igual que los europeos entonces eh, creo que de verdad de verdad a pesar de que hayamos tenido una reunión y hayamos sacado conclusiones, Eh, creo que es bueno que sometamos también esto a un a un estrutinio también obviamente por consenso racional, no tengo problema pero si esto se tiene que demorar un poquito más para lograr eh, una mejor eh, participación un, un mejor producto de esto debemos también darnos el trabajo y hacerlo bien pero yo siento que si tiramos formularios para inscripción que, tiramos, que si tiramos eh, vo eh, votaciones y toda esta cosa creo que la cosa se va a desarmar más aún Y no estamos en la parada de perder activistas y tampoco estamos en la parada porque este movimiento, aunque ustedes no lo crean, con la estructura que tiene, se está hundiendo. Y eso yo quiero dejarlo súper claro. Y esto no es porque lo que me dice Cristian que eh, las cosas no funcionaban porque no estamos alineados con el MZ global. No tiene sí. nada, nada que ver. Y eso por lo mismo eh, por lo mismo quería hablarlo como un tema importante porque yo sabía que si no lo hablo eh, después me voy arrepentir. No tengo la respuesta, Valeria, en este momento, pero quisiera, por lo menos, caminar hacia eso. ¿Puedo? Eh, eh, yo también tengo varias cosas que decir que me he dicho hace mucho tiempo y, y, y también se las digo me voy a repetir. No, en realidad las puedo decir cuando sea. Yo les mandé un correo eh, en una gran cadena hace bastante tiempo. Eh, no, no, no bastante, hace un mes, más o menos. Eh, donde me explayé diciendo absolutamente todo lo que tenía que decir con respecto a la organización, con respecto a la estructura, con respecto a la coordinación, un montón de cosas. Y se me respondió en dos líneas de que era una basura de mi parte y de que en realidad no tenía mucho que decir porque no había ido la realidad hace mucho tiempo, así que no respondieron absolutamente nada, lo había tenido que decir. Ese correo eh, se lo voy a render a todos los correos que tengo, en eh, la cadena completa lo voy a mandar en un rato más, para que todos puedan hacerse una idea no solamente los que están en esta reunión, sino que todas las personas del capítulo del que yo tengo el mail, para que puedan ver realmente cuál es el debate que se está haciendo, y ese es un punto. Ahora, eh, con respecto a la, al cambio de coordinación y, con, y al, a la chilenización, eh, yo creo todo lo contrario, yo creo que hay que apuntar a internacionalizarse más que a, a chilenizarse. Eh, darle a un aspecto de local o un movimiento que es global y que se caracteriza por ser global y que las propuestas que tiene son globales, me parece pisarse un poco la cola. Eh, si, se, si no se está de acuerdo con el sistema formulario, eh, hay un montón de reuniones latinas y un montón de reuniones internacionales y los mails están abiertos como para haber expresado eso a todas las personas del globo, no, sino, no solo decir en Chile, no, sé que en Chile no queremos, sino que si hay un problema si vieron el formulario y normalmente creen de que ese formulario no sirve para lo que se hizo debieran decirlo para todo el movimiento hoy sab que esto no sirve por esto es esto, esto. Eh, el tema de aislarse no veo complicado ahora pone como ejemplo a colombia colombia tiene la escoba hay quejas por doquier contra eric y contra otros miembros por por una cantidad de, de, de peleas de insultos de, y de formas de trabajo no, hay muchos colombianos pensé que no están conformes. También Argentina se fue por ese mismo lado y Argentina se derrumbó entero y ahora recién se está armando y se está dando cuenta que sí necesita una estructura de coordinación. Eh, España, para qué decir, eh, muchos de los ejemplos que están dando igual en realidad han demostrado de que sí es necesario tener una un, un movimiento global unido. Eh, ahora, eh, obviamente ¿eh? mucha gente se da cuenta de que el, el movimiento está está pasando por un, un declive, eh, incluso el eh, amigo Peter se da cuenta de eso y se están tomando medidas para pa solucionarlo, pero eso va eh, en, en la unión, no en la separación. Así que eso por ahora, creo que el tema es unirse. No estoy leyendo el chat, así que si no respondo es porque me cuesta hablar y leer el mismo tiempo, pero lo voy a leer, si tengo algo que responder lo digo antes. Sí, mira, lo que lo que me dices de del tema global te lo entiendo, pero no, no de verdad no estoy de acuerdo. Eh, a pesar de que digan que la, en las reuniones latinoamericanas se ha llevado el formulario, porque lamentablemente no se ha llevado a una forma propositiva, sino que en muchos aspectos solamente se ha comunicado lo que la coordinación global ha dicho. O sea, y es una cosa que yo le he recalcado al Nelson, que a nosotros, más que participar de la de la coordinación latinoamericana, eh, que nos parece súper bien, nos gustaría más eh, saber, por ejemplo, cosas como como cuando, por ejemplo, se oficializa una página, como cuando se saca otra, como como se oficializa un proceso, se, se oficializa otro... Y, y lamentablemente nosotros con el poco tiempo que tenemos, porque claro por ejemplo, si tú mecís me que ustedes tienen tiempo para participar en toda la coordinación global en todas las cosas, yo no entiendo pero nosotros en estos años lamentablemente con el poco tiempo que se ha tenido hemos podido participar dentro de los pocos ahora tampoco hay que conocer todo todo el cagazo que, que ocupan en el de project y eso también es un, un proceso súper complicado y yo bueno eso eso eso luego va más adelante, pero pero el tema yo creo que de verdad es aunque tú no crea no es un tema de aislarse porque podemos, podemos perseguir los mismos objetivos, pero bajo distintos caminos. Y al final vamos a medir cuál va a ser mejor y el cuál funciona en distintos lados. Y lo mismo, por eso te puse el ejemplo abajo. Si las multinacionales crecieran de la misma forma en todos los países, el, el, no tendrían problemas y no tendrían fallos, como por ejemplo Home Store, que fue yo acá, o Carrefour. Los, todo lo, todo la, todos los procesos de las multinacionales son todos distintos. Y el movimiento también tiene el mismo proceso. O sea, no, no podemos llegar y un foro y tacatá y todo funciona igual. Por ejemplo, los colombianos diseñan cosas mucho más jolguriosas es que nosotros los chilenos, que que, que estamos que hacemos cosas un poquito más frías. ¿Por qué? Porque estamos ligados un poco al clima también. Los canadienses están también. O sea, hay un montón de factores que influyen en todas las cosas que hacemos. Y por eso tú también puedes ver que en el invierno baja mucho la participación, y en verano sube mucho la participación. O sea, son cosas que estamos ligados a esas cosas, a ese tipo de cosas. Y no, y, no y la, la verdad es que creo que no no deberíamos ausentarnos tanto. Y, y no íbamos a ser tan ajenos a las cosas que por lo menos yo te estoy diciendo. Y siento que si no logramos eh, eh, eh, nacionalizar un poco la, los formatos de trabajo, los formatos de inclusión de activistas, estamos condenados, estamos condenados. Y eso es una cosa que, que está súper clara. Entonces, no, aunque tú me digas no que esto se irá tratado en la, en la latinoamericana, no, lamentablemente... Eh, también entiendo al Nelson que tiene poco tiempo o que tiene mucho tiempo, pero también de repente le superan un montón las cosas y, y también está por el otro lado Jorge y, y de repente hay hay eh, por ejemplo el capítulo Colombia hay muchas cosas que no están de acuerdo, hay otras cosas que sí el capítulo Argentina se desarmó y creo que hay repocas autocrítica o hay repocos yo creo que estamos echándole mucho para adelante mucho para adelante y creo que es súper poca autocrítica y creo que estamos pensando poco y, y creo que se está sometiendo solamente a un sistema o el mismo Peter Joseph está sacando el creo que se quería sacar hasta el PS3. Entonces, eh, eh, es verdad que, que, que hay muchas cosas que tienen que ser, eh, como el movimiento, por ejemplo, seguir los lineamientos, por ejemplo, el tema formulario funciona bien en algunas cosas, en otras no, pero también tener la posibilidad de, de ser flexibles como capítulo y no que ahora tiro, no, que ustedes están fuera, porque no son no oficial Creo que esas cosas no nos no, no funcionan así en el ser humano. Entonces, creo que, que debíamos por lo menos eh, sentarnos Eh, ver qué cosas podemos hacer en Chile, qué cosas están alineadas con el movimiento, qué cosas no están alineadas con el movimiento, y ver de qué forma sumamos a esto. Porque, de verdad, la participación del movimiento está siendo bajísima. Y el movimiento en el mundo, de verdad, está quederado, está súper mal. Y creo que eh, le seguimos echando para adelante como un barco fantasma que se está hundiendo, pero la verdad es que ahora tenemos que hacer cambios radicales. Esas mismas observaciones que tú haces la han hecho otras personas en el, en el, a nivel global. De hecho, el mismo Peter está armando un Quarking, que es un equipo raíz, un equipo quark, es como el, la coronta, ¿cachai? Eh, eso cuánto no no, como menos de una semana. Eh, también porque no está esto, pero yo insisto que la solución no es, no es chilenizarse, sino que es globalizarse. Eh, comparar el movimiento con una transnacional me parece un poco extremo, eh, sobre todo porque nosotros nos juntamos que alguien consuma algo, no nos pasamos la publicidad. Sino que difundimos información, eso todo. Eso es todo, pues eso es que todo lo que, lo que hacer hacer cosas cosas cosas cosas. Cosas. no me interrumpa, Sebastián, yo no te interrumpí. Eh, de partida, eso. Ahora, eh, yo creo que cada persona tiene la participación que busca. Eh, todas las reuniones están abiertas, los mails están abiertos, ya lo dije, o sea siempre dicen, "Uy, que llegan acá a imponernos cosas", ¿no? Es que le no saben las cosas en reuniones. Sabes que yo puedo decir lo mismo acá en Chile. Yo acá nada, no pregunto nada. La reunión llega, ni se llama, ni nadie dice nada y, y y llegan y deciden y imponen las fechas, imponen la escuela de evento, y y nada que ver. Pero, puede, podría ser lo mismo. Incluso podría decir, "Uy, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que eh, publicitar el estreno de ese que Yo no yo no opinense que estrena y lo pregunto ser, si me gusta el guión. ¿cachái? Pues, Pero, pero no, porque es un movimiento de confianza, porque es un movimiento global. Y se supone que todas las personas que estamos en el movimiento, sobre todo las personas que están en los capítulos del movimiento, tenemos súper claro para dónde va, qué es lo que hacemos, qué no, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que no. Ahora, si se trata de chilenizar el conocimiento, estoy súper de acuerdo, por eso también hice mi tesis, porque ahí también está todo el proceso de creación del dinero en Chile, están todos los ejemplos basados En Chile y está con, solo con ejemplos chilenos y está totalmente nacionalizado y creo que es necesario hacer más videos de ese tipo, dando más ejemplos acerca de lo que pasa en Chile y acercar la información de lo que es un modelo de economía, de económico de o sea, en recursos a lo que es Chile, como para darles un, un ejemplo más cercano a las personas. Yo con eso estoy súper de acuerdo, también estoy súper de acuerdo que no solo hay que tener material gringo, ¿cachai? No solo hay que tener, eh, sí no tengo el proceso de creación de dinero en Chile, eh, no solamente hay que tener los videos gringos y traducirlos, sino que hay que producir videos propios también. Eso también viene en un par de propuestas que van a ser unos días más. Eh, Espérenme con el chat, chiquillos, por favor, que no, no puedo leer y no puedo hacer esa eh, Ahora, eso eso es por un lado. Creo que nosotros deberíamos estar más apuntados a nacionalizar el conocimiento, nacionalizar la información, aplicar la información a un contexto más local, pero no en el sentido estructural, no en el sentido de, de, de, de, de, de la estructura que le damos al capítulo, no. Eh, Esa es una característica del movimiento global. Ahora sí, si, o sea, va a sonar feo, no es mi intención, pero, pero si quieren hacer otra cosa, habla. ¿Pero por qué hacer parte, por qué autoconadrarse el capítulo de un movimiento global siendo que no quieren seguir la estructura del capítulo de movimiento global? Eso yo no lo entiendo. Eh, no digo que sea caso, a lo mejor lo mal interpreté, pero puede ser. Eh... A lo que voy, eh, debiéramos estar más enfocados en crear conocimiento, en acercar la información a la gente, en aplicar el conocimiento al contexto nacional para explicarlo de mejor manera. Bueno, no sé si se acuerdan, el año atrás estaba el ejemplo de hacer el documental eh, Segue Chile, para aplicar precisamente los, los lineamientos de movimiento y los planteamiento a Chile para, para localizar el, el tema. Eh, yo con eso estoy súper de acuerdo, pero con el tema de, no, si estructura no, que Colombia le va mejor y que eso, de verdad, yo no lo encuentro Oye, perdón, eh, chiquillo, eh, está claro que el movimiento está sufriendo una depresión eh, extraña, de todas maneras eh, tampoco está tan mal, se hicieron hartos días Z en el mundo, Eh, y vamos a ver qué pasa en el futuro, ahora de repente las depresiones pasan y lo importante es salir adelante eh, de la mejor forma posible, si total esto no va a ser muy fácil que digamos, así que eh, el, el tema del punto 2 básicamente tiene que ver con el proceso de transición de la de esta estructura a la otra y, y en verdad personalmente me, impo me importa bien poco qué pasa Con el movimiento a nivel internacional Si quieren lo podemos conversar al final de la pauta No sé si les parece Pero mira, mi tema es básicamente Lo voy a exponer de la siguiente forma <coughs> eh, De hecho, podemos llevar a cabo La lección de cargo o la postulación A los cargos de coordinación A través del formulario Yo lo hice, me parece bastante intuitivo intuitivo eh, Pero eh, El problema está en el proceso En el antes En el antes no en el durante y también el problema está en el después. Porque si yo lleno el formulario, eh, primero tiene que haber una persona que esté dispuesta a llenar el formulario y a postularse en el cargo. Segundo, eh, esa información tiene que pasar por visación y las personas que van a visar esa información tenemos que dejar claro quiénes van a ser. Me parece lógico que sea en parte el coordinador latinoamericano, pero me parece un poco... Eh, preocupante no preocupante, sino que peligroso de pronto dejar en manos a una sola persona el tema de la visión desinformación así que eh, eso es lo que tenemos que discutir ahora, primero, ¿cómo vamos a, a darle promoción al tema de que la gente se postule a los cargos y que haya, no sé po, como dice Víctor, en verdad somos tan pocos que yo creo que va a ser incluso hasta absurdo hacer una propaganda de ese tipo en los foros y en los grupos de facebook pero de tal manera siento que tiene que hacerse abiertamente eh, y lo más claro posible y con respecto y con respecto al, al tema del, de revisar la información eh, eso tenemos que dejarlo claro ahora así que va, vamos a pasar eh, a la impresión de rodrigo rojas que está por ahí y después a la, a la que nos va a decir eh, víctor y después no sigue Eh, ya. Hola, ver, con respecto a la globalización, encuentro súper bueno que haya que eh, globalizarse con respecto a que si nos basamos en el método científico y buscamos eh, llevar a cabo eh, o hacer lo mejor que podamos con la información que tenemos, vamos a globalizarnos tarde en o que Hoy en día nuestro sistema de valores no está globalizado, lo queramos o no, no estamos globalizados no podemos llegar igual a una persona de La Pintana, o de Las Condes, o de Buenos Aires, o de Inglaterra. No podemos ser globalizados en la forma de expresar el primer conocimiento. Ni menos en la forma de agrupar gente. Cuando estamos utilizando un método científico para manejar datos técnicos o para ocupar un computador, súper bien, te va a salir perfecto. Pero cuando trabajas con personas, tienes que ser empático, tienes que saber llegar, tienes que eh, es, estar trabajando con personas. No no podías ocupar el método científico directamente, podías ocupar el método científico para saber qué información le vaya a pasar y cómo tratar con ellos, quizá de una manera generalizada, pero no podías ser global. Eh, ahora, por nuestro sistema de valores, es, es algo obvio, tenemos el dejo de la cultura muy arraigado desde siempre, eh, pero sí hay que ir rumbo la globalización, eso es obvio. Eh, y básicamente esa es mi opinión. Eh, sí, eh, encuentro que las cosas han sido muy positivas, no han sido inclusivas. Y eh, con toda la toma de decisiones, eh, quizás sí hemos pecado de no estar en todas las reuniones internacionales, en todas las reuniones nacionales, pero lamentablemente el tiempo no, no, no nos da todo. Eh, y eso, no seguimos sé qué Ya, pero, ok, perfecto, pero con respecto a la, a la forma de, de, de cambiar la coordinación, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo diría que la gente que ya está postule a, a otras personas que ellos creen como las más capaces y que se haga por, por consenso. Porque, insisto, estamos trabajando con personas y las personas trabajan mejor con unas personas o con otras persona. Puede que llegue un ingeniero en ingeniería, ingeniería en el más capaz de la vida, pero si no tiene empatía y no sabe tratar con la gente, la gente no va a estar con él y no va a poder hacer ninguna actividad, no va a poder hacer ninguna reunión, nadie lo va a pescar, etcétera, etcétera. Para mí tiene que ser alguien que sea si presente. Más que cualquier otro título, más que cualquier otra característica que tenga de hablar alemán, de francés, español y género, si no sabe tratar con personas, aunque hable quechua, no lo van a pescar. Tienen que saber que sepa tratar con personas, que las perso que se que se va a motivar a las personas, no que sea un jefe ni un coordinador, ¿no? que sea un líder, y que la gente que la gente se motive y diga, "Yo quiero trabajar con esta persona" porque ni siquiera me pide las cosas, sino que dice, "Bueno, hay que hacer esto" y la gente lo sigue. ¿Cachái? Pero no se puede estar pidiendo características especiales para alguien que, que, que va a ser un líder, que va a ser un motivador, ¿cachái? Eh, es, que, es que, de verdad, la idea, la pura idea de estar teniendo requisitos motivadores es absurda, para mí es absurdo. Tienes que ser alguien que, que motive, que lleve la guía. Y eso no se gana con experiencia, no se gana con título, no se gana con, con, con diploma, etcétera, etcétera. Eso se, se tiene, se, se practica, no sé. Para mí tiene que ser, insisto, eh, por consenso. Que la gente, Eh, sepa con quién va a trabajar y diga yo quiero trabajar con este compadre porque, o con esta porque para mí es la gente, es la persona que me motiva y voy a seguir trabajando con él y si no, que voy a hacer o sea, vaya a elegir una persona que después nadie va a hacer nada nadie va a mover un dedo un encuentro absurdo Víctor eh, Mira, la verdad es que coincido un poco con la rescato algunas cosas de la visión de Valeria coincido más con la visión de, de Rodrigo que planteó ahora rescato de Valeria el sentido de, de hacer movimiento global pero efectivamente creo que, que incluso aplicando racionalidad surge lo siguiente primero somos 15 pelagatos, hablando seriamente el núcleo que está moviendo esto debe ser en Santiago 30 personas, no más a nivel nacional deben ser 50 los activistas activos, valga la, la redundancia, no los activistas de Facebook. Eh, desde eso, el hacer toda esta elección, eh, me parece que si bien puede ser el método correcto cuando tengamos 100, 500, 200 personas arriba, me parece que es un método absolutamente válido. Me parece que también se deben considerar los parámetros que, que se establecieron o, la, o las características que se establecieron para, para los datos, para los cargos, como lo dice Valeria. Sin embargo, también creo que es muy importante ver que, que esta postulación, que parece casi por currículum, porque es la postulación del test y luego de las características, que se evalúe a nivel que, que sale del capítulo, es decir, que lo evalúe ya sea la la CGA o la KGB, lo, lo que haya mencionado, eh, lo mencionó Valeria Arriba, que yo no tenía la más mínima idea en lo personal, eh, o, o por otro lado que, que lo evalúe el coordinador latinoamericano, de verdad a mí no me da ningún ningún asidero, no tiene nada de racional, porque son las personas que, es decir, Anuar dice confía en la comunidad, estoy de acuerdo con eso, hay que confiar en la comunidad, pero también hay que ver hasta dónde se confía en la comunidad, es decir, yo no puedo decidir por la gente de Argentina ni por la gente de España porque no conozco la realidad de ellos, no he estado en su trabajo, no he estado en el día a día, no sé qué tan simpáticos son, por lo tanto, en el currículum, comillas, que me va a llegar, que es el test con las respuestas, más las capacidades, que no sé quién las va a evaluar tampoco, que si es simpático de 1 a 7, que si tiene manejo con la gente o no, etcétera Es muy difícil que lo evalúe a alguien que no pertenece al capítulo. Es decir, por lo tanto, creo que la decisión racionalmente debiera tomarla la gente del capítulo mismo. Además creo que para tomar decisiones o para poder discutir esto, cuando se estaba hablando por ejemplo de la coordinación nacional, se debe hacer una reunión nacional. Ya ahora podemos dar nuestra postura, pero me parece que esta es una reunión de Santiago. Por lo tanto, podemos hablar más bien de eso. Y así como corresponde a la gente de Santiago, ante quizás la, la encuesta que quieran y, y los datos que quieran, pero corresponde al consenso racional la gente que trabaja en Santiago. Y cuando se hagan las elecciones a nivel nacional, corresponde a nivel nacional que las propuestas surgen y que se analicen en consenso racional. Y si para eso hay que dejar algunos días de foro abierto y hay que hacer reuniones, dos reuniones de Teamspeak, me parece que es lo necesario y me parece que en esa instancia van a tener que User asumir los channel, coordinadores que ya existen y que van a tener que quedarse unas dos semanas así eh, velando por el proceso de cumplimiento. Igual que se hace el traspaso de mandatario en, en todos los países, va exactamente lo mismo a nivel User, de, de, de coordinación. Channel. Me parece que esa es la mejor forma de funcionar con el consenso racional y localizado. No puede ser que se tomen las decisiones desde quien no conoce el movimiento. Gracias, gracias Víctor eh, Anuar Ah, sí, hola Mira, eh, lo siguiente eh, Sí, Víctor tiene toda la razón Concuerdo con él, concuerdo bastante eh, Y más aún Considerando que somos 15 peleagatos Yo creo que los que estamos presentes en esta sala Son los que estamos tomando atención en, en el momento Saga de Santiago Y para contar y entre nosotros tienen un formulario, un currículum, y establecer una especie de pauta de selección, preselección, y que otro lo evalúe, yo creo que es un poco innecesario. Yo creo que la gente el que levante la mano y el que se ponga en la camiseta y se comprometa al cargo y, lo, y, lo, y al compromiso de revisarlo bien, yo creo que se lo va a ganar porque lo conocemos, es parte de la comunidad y es parte de nuestra y está acorde a nuestra confianza. Eh, yo creo que en base a eso porque simplemente nos conocemos y al conocernos uno puede decir quién es quién quién es no y quién puede tocar bien el cargo ahora bien si fuéramos 200 como dice Víctor claro si fuéramos 3000 mil o mayor como yo razón si fuéramos un país que tiene que tiene que recurrir a la a la, alta, a, la, a la a la selección de alta dirección pública con una serie de filtros y de y de, y de cuestionarios y de evaluaciones y también de fideicomisos cosas así, claro por supuesto va aumentando la complejidad con el, con el tamaño con el crecimiento del tamaño pero somos 15 o somos 12 o menos que eso así que creo que somos 12 activos y no sé si no sé si trae hablando en plural o pero en realidad y los demás son simplemente participantes de que me gusta en facebook y, y para contar eh, yo creo que sería más serio y, y mejor ampliar ampliar la la comunidad siempre he hecho el llamado de convocar a personas aunque nos equivoquemos aunque nos decepcionemos aunque encontremos a las personas equivocadas y después tengamos que corregir errores pero prefiero corregir errores que, que simplemente estar sentado y, y no y, y, y, y esforzarnos en convocar a personas que se motiven con nosotros porque estamos también un poco cerrados en nosotros mismos y en las actividades que estamos realizando y you hay, hay muchas personas con, con, con deseos de trabajar y de participar en SAGET más activamente y ser parte de de los 15, 16 y 20 y ojalá más y ahí justificaría, claro, hacer una selección más rigurosa o más técnica pero hasta el momento yo creo que es suficiente eh, eh, que la persona con la voluntad le la mano y se comprometa con las cosas que hay que hacer yo creo que eso gracias Anuar eh, vamos a pasar ahora a Cristian y después vamos a darle la palabra al Joseto que llegó, reci llegó recién eh, Cristian, ¿estás por ahí? Sí. dale vale bueno, yo voy a empezar primero que nada llevando un poquito lo que dijo delante Sebastián eh, ya que no me parece muy lógico no sé, bajo mi bajo mi perspectiva como echándole la culpa a a la organización global siendo que nunca se fue nunca nunca fue, se fue un movimiento chile nunca fue protegido en un 100% por el movimiento o crisis que tiene un movimiento global y eso lo tenemos más que claro ahora independiente de cómo hayan hayan ocurrido las cosas si hayan funcionado o no hayaan funcionado el trabajo que se ha realizado en estos cuatro años Obviamente se agradece, eh, todos hemos aportado bastante, todos hemos cumplido eh, discusiones, peleas, eh, pero eh, como hoy lo posteo en acuerdo, eh, bajo los conceptos en general de la humanidad siempre tiene que haber un, una crisis, una catástrofe fuerte para que el cambio sea se realice. Un cambio puede ser para bien o para mal. Eh, pero más que nada eso, yo no critico absolutamente nada, tampoco me van a escuchar de merecer el trabajo que han realizado todos ustedes como cierta activista en su momento lo realizaron, ya, eh, eso sí lo critico bastante, ya que me molesto que hubiera una persona nueva a criticar un trabajo de varios años que siguen es poco Eh, sería de tanta mierda que en una ocasión ocurrió hace 90 días. Todo el trabajo que ustedes han realizado por este Z20, eh, eh, bueno, también bajo mi contenido que lo impusieron, también se agradece por todo el trabajo que realizaron, hace todo esto, toda esta actividad, eh, porque sé que cuesta y sé que todo el trabajo que tienen que realizar, y sé que son poco lo que realizan ese trabajo. Eh, Con respecto a lo que hablan de la colonización, eh, bueno, el, o en general, el movimiento se puede decir que pasó es una crisis, sí. pero las crisis siempre son para bien o para mal, pero es necesario que uno esté o pase por esta crisis para poder evaluar todas las acciones que se van a realizar en un futuro cercano o lejano. Eh, a, lo mismo pasa con eh, la coordinación acá no hay malos coordinadores acá no hay eh, nada negativo que yo pueda decir se hizo lo que nosotros nosotros o sea, la coordinación sí y realizó las labores de la información que poseíamos hasta el momento eh, si no se pudo realizar más allá no es responsabilidad de nosotros tampoco hay que, hay que ar aunque si bien mucho de la coordinación se sienten pienso yo atacado como que se lo cristian en el chat como que si uno se quisiera postular para un cargo pero las cosas son así eh, lamentablemente a todo el mundo le pasa de que uno actúa de acuerdo a la información que uno maneja en el momento entonces si uno no puede hacer más allá de lo que uno tiene o de las herramientas que, que o sea, nosotros empezamos con un movimiento donde no teníamos absolutamente nada. Después de moving forward pudimos tener la cámara, pudimos tener proyector, impresora y otras cosas que en ese momento no se tenía. Llegaron nuevas herramientas para hacer nuevas acciones, pero el cambio siempre va a ser para, para mejor, siempre va ser para bien. Yo lo que sí trato de evitar es que este movimiento global y se vaya por el lado del ciismo del parsimismo quemente he visto lo cual eh, bueno para muchos es bastante desagradable eh, pero más allá que puedo decir todos todos hemos realizado un excelente trabajo eh, todos han hecho lo que está lo que su tiempo lo impone lo que nuestro recurso, no sé si se llama el recurso, eh, User, hemos tenido para tratar de formar un movimiento así como como el actual, pero nada más, pues, y acá tenemos que saber seguir adelante de a poco. O sea, acá, al menos lo que le quiero decir a los, a los chiquillos, tanto a Fernando como a Sebastián, a la Dey, al Joseto, al Rodrigo también, todos han realizado un excelente trabajo. Eh, nadie tiene por qué desmerecer las acciones de ninguno, ya que todos realizamos eh, nuestras actividades de acuerdo al tiempo, de disponibilidad que cada uno tuvieron, el conocimiento que cada uno tuvo. Eh, yo creo que todos han sacado un excelente experiencia de todo esto el pan también ha presta un excelente trabajo aunque eh, comparto mucha de su frustración por el tema de querer avanzar y no poder hacerlo por no contar con la herramienta con el apoyo necesario eh, pero más allá de todo esto toda la actividad es, eh, se puede decir de que si bien no tenemos una organización o una estructura de coordinación de, por decirlo porque no se ve en el canteo eh, funcional pero no funcional, no sé, como término medio para poder afianzar más el User movimiento, el movimiento que existe lo tenemos y hay que seguir avanzando con lo que actualmente tenemos y a, a esperar más por la próxima coordinación que que venga pueda aportar en cuanto al avance de tu movimiento decir pues, algore creo que se están caldeando mucho mucho exceso con el asunto de la organización y los cargos. Eh, este movimiento va a avanzar en la medida que nosotros hagamos gestión y hagamos cosas tangibles y que la gente los pueda percibir. Eh, sí, yo creo que hay más burocracia que, que, que, que empresa aquí así que hago el llamado también a bueno, a bueno que si son proyectos personales o, o grupales o, o de la comunidad SAIGET eh, simplemente se pongan las pilas de hacer proyectos una vez por todas y yo lo estoy haciendo ahora eh, de hecho estoy ya recogiendo aceite com comestible en, en, en Viña del Mar para juntarlo y convertirlo en biodiesel lo estoy volviendo a hacer pero en Villa el mar ahora no en santiago eh, también estoy haciendo un armásico con con distintas pero ahora ahora ya si sí, no estoy haciendo ya un armásico con con, con, con semilla ultraco ultraescolar ultra un armásico con con tergil y tomate y cosas así para sacar un perre una vez al año pero pero Pero se están haciendo, ¿me entendí? O sea, no, yo creo que y, y esto no depende de la coordinación, no depende de, la, de, la, de los cargos, no depende también de la, de la burocracia general intu, internacional, del presidente general de la institución mayor que, que comanda, la... no, no, depende simplemente de las ganas de hacer las cosas. Así que, por favor, vean eh, eh, los cargos de la organización como corresponde, pero en el nivel que corresponde. No como algo que va a decidir y que va a determinar todas las acciones de aquí en adelante, sino que simplemente es un apoyo y una ayuda para nosotros, pero es una ayuda y un apoyo. No es simplemente algo que nos comande la vía y nuestras acciones. ¿Puedo hablar? Sí, eh, espera, eh, espera un poquito, Vale. Eh, brrr, ya, dale, dale nomás, Vale, después vamos a escuchar a Joseto y después voy a hablar yo. Yeah. Eh, mira, yo creo que hay una diferencia en el concepto de lo que es un coordinador o lo que es un equipo de coordinación. Me llama mucho la atención, eh, no me acuerdo ya quién lo dijo, que tenía que ser un líder que motivara a las personas, un, un, un liderazgo natural que, que motivar a las personas. Eso es necesario para, para cualquier tipo de organización, menos esta. Lo, lo importante acá es que sea agente funcional, de hecho por eso se define un perfil de cargo, porque las personas tenían que cumplir unas funciones específicas, por lo tanto deben tener los requisitos para poder cumplir esas funciones específicas y poder llevarla a cabo de la mejor forma posible. Y eso es todo. Un coordinador no es un líder, un coordinador no es un motivador, la gente se tiene que motivar por sí sola. Este, este movimiento funciona por automotivación. Aquí hay información suficiente para partir, hay hay actividades suficientes para partir y si las personas necesitan que la estamos motivando, de verdad que quizás a lo mejor sirven como para, para, para apoyar de afuera, no para estar en, en, el, en el movimiento. No toda la gente tiene que estar en el movimiento, no toda la gente que entiende lo que es un modelo económico basado en recursos tiene que estar participando en el movimiento yo tengo, Mi familia entendió todo, bueno mis papás ya no tienen algo cómico, pero por ejemplo mi abuela entendió todo y súper bien, pero ella no va a estar en el movimiento. Eh, no toda la gente necesita hacerlo. Hay otra gente que entiende lo que es una, una, un, que lo que lo estamos planteando y va y ya, entonces yo me quiero divorciar del sistema y yo ahora voy a hacer mi huerto, voy a hacer un pozo y voy a poner paneles solar y me independizo. Perfecto. Hágalo. Bacán. Aplique lo que es una un economía de recursos. Perfecto. Pero no necesariamente tiene que estar en el movimiento. El movimiento, ¿qué es lo que hace? No aplica, el movimiento difunde. Nosotros estamos en la etapa que va a durar muchísimo tiempo, si es que el mundo dura tanto, que es difundir. Hay que llegar a mucha gente con esta información. Lo no es que la persona haga después con la información es su, es su tema. Si la quiere aplicar en huertos, sí, si la quiere, quiere aplicar llenar, si quiere desechar, o si quiere ayudar también a difundirla, bacán. Esa gente se lo va al movimiento. Pero no toda la gente que entiende el movimiento tiene que estar en, en el movimiento. Ese punto. El Ahora, la, el, insisto, sí el coordinador no tiene que ser un motivador, aquí hay que trabajar por automotivación. El coordinador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Facilitar ciertas cosas, facilitar lo que es la comunicación sobre todo. Por eso habíamos quedado que era un encargado de comunicaciones, eh, eh, uno de los miembros de la coordinación. La coordinación suena como como como la, la, la mesa directiva, pero no es así. No es así, ni no debiera ser ni ningún capítulo y no es así a nivel internacional tampoco. Lo que hace el equipo de coordinación es facilitar ciertas cosas, facilitar contacto, facilitar las herramientas, por sobre todo, para poder llevar un buen trabajo. Eh, y eso es medible con un formulario, para saber si las personas tienen conocimiento de administración, por ejemplo, si tienen conocimiento de organización, si tienen conocimiento de inglés para, para atender a la, las reuniones internacionales, si tienen conocimiento de finanzas, en cierta forma, para poder hacer los balances y publicar los balances, que hasta ahora no se ha hecho nunca ninguno, etcétera Son actitudes técnicas que las personas tienen que tener para llevar a cabo ciertas tareas eso es todo, y la coordinación es una tarea más entre tantas por lo tanto, cada tarea tiene que tener unos aspectos técnicos que cumplan esas personas y eso es todo, no necesitamos líderes no necesitamos motivadores no necesitamos el que se lleven con todo y que trate bien la gente, no, de hecho un coordinador o, o un equipo de coordinadores nacionales ni siquiera debiera ir a las reuniones presenciales no es necesario, podría ser un coordinador nacional de, de, de Magallanes Sí, perfectamente porque las labores que tienen que cumplir y que nosotros mismos dictaminamos en, en las tantas reuniones y están en los documentos que les dejé ahí los link esas tareas se pueden cumplir con un PC con una conducción de internet porque se tratan de facilitar la comunicación nada más yo se si están buscando eh, motivadores y líderes y, y, y una estructura más bien paternalista o maternalista, ¿no? a lo mejor no sé se si están buscando ese tipo de estructura no han entendido bien la estructura del movimiento a la, a la estructura del movimiento a nivel global Y de la que se quieren divorciar más encima, o sea, que se quieren entenderla bien. Así que, no sé, pueden sonar un poco duras mis palabras, pero eso así es como lo, veo, lo que veo que está pasando acá. Pero en el caso de... lo que pasa es que... yo te entiendo, por ejemplo, del tema de la coordinación. Lo que pasa es que, como, por ejemplo, si ya tuviéramos, por ejemplo, cantidad hay gente para tener, por ejemplo, un equipo de coordinación y aparte un equipo de, por ejemplo, motivadores, por ejemplo, ¿cachai? Si tomamos eso, por ejemplo, sería perfectamente tu estructura y cabería, pero al callo y no habría ningún problema con, la, con, la, con el tema actual. Pero en este momento somos súper pocos, ¿cachai? Entonces, el, ese es el tema, que como que el coordinador tiene que hacer tiene que ser un poquito como polifuncional, ¿cachai? Y ese es el problema. Eh, en que de repente vay una reunión y si eres fome para hablar, se te va toda la gente, ¿cachai? Si no eres motivador eh, se te va toda la gente, ¿me entendí Si estáis en una reunión de tc 3 y habláis así, todo rato, toda la gente se te va. Entonces, Son cosas como que también como si tú son herramientas que herramientas de motivación, la asividad no sé, hay un montón, un montón de labor laboratorio y, y tratar de manejarlas con coordinador porque en este momento somos tan pocos que tenemos que asumir muchas tareas no es una cuestión de como divorciarnos de la, de, la, de la estructura en general sino que creo que creo que se están pidiendo demasiados tecnicismos y cosas que no dan para un equipo tan chiquitito de personas, creo que lo, lo, los objetivos deben ser más humildes en cuanto yo creo que Por ejemplo, está reportándose tanto rato o, o de repente no tenéis nada que reportar y no por eso ni un capítulo inactivo. Realmente las cosas son así van van transitando un poco entre, entre entre una gran participación y una baja participación. Y es así, bueno pues las personas somos así. Y creo que por eso mismo deberíamos también eh, tener eh, un poquito un margen de, de flexibilidad. Yo entiendo, por ejemplo, lo que tú decís de los coordinadores, esto que no, tienen que ser específicamente unos motivadores como... No sé, pues como Steve Jobs, ¿cachai? Steve Jobs no, no, no tenemos el movimiento. Más que un Peter Joseph, que, que no sé, espectacular, ¿cachai? No lo, ten, no lo tenemos mucho entonces Pero si sí los tipos cuando lo hacen, motivan, ¿cachai? Motivan y en ese en ese caso, por ejemplo, en que había solamente un Peter Joseph que era coordinador global y también era motivador, se daba. Él tenía que hacer esa pega. Ahora su pega es eh, presentar y motivar, presenta y motiva, presenta y motiva. Y esa es su pega ahora, ¿cachai? Uno se como que con el tiempo se va especializando. Pero en este momento que somos tan poquito no tenemos tanta gente como Pacífica que hay motivadores y que también hayan coordinadores, porque lamentablemente la gente por sí misma no podemos... O sea, si tú me decías acá, ¿vale? Seba, eh, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué preferís, ser coordinador de Psychoist o te ofrecen una pega acá en, no sé, de tanto y te pagan 10 palos? ¿Tú sabés lo que te va a responder? ¿No entendí? Porque las necesidades son distintas en este momento, ¿cachai? Son distintas. Y... Y, y, y por lo mismo también tenemos que ser a, tenemos que ir adaptándonos a un mundo en que vivimos con, con dinero que tenemos que tratar de... lo mismo que pasa con las donaciones porque por ejemplo cuando estamos lando que es muy forward y nosotros nos, nos pidieron de basura poder lanzarla ahí poder poder lanzarla así ¿cachai? poder lanzarlo ahí y en ese momento peter dijo que no sin embargo ahora está metiendo la netflix ¿cachai? entonces eh, como te digo las cosas van van cambiando van van avanzando y Y, y también hay que estar un poquito ojo al charqui en esas cosas, pero yo entiendo eso de la demoración, de pero yo creo que las cosas con el tiempo eh, van a ir cambiando un poco, van a ir cambiando y van van siendo más específicas. Ojalá, por ejemplo, hubieran sido coordinadores que no tuvieran que motivar, que no tuvieran que hacer nada de ese aspecto solamente facilitar información y que el movimiento funcionara. Yo estoy seguro que no pasaría eso, porque me ha tocado estar un poquito ahí en la línea de fuego y ver que la gente un poco necesita también motivación y y también que, que te cuenten su vida, y que casi estar el, el hombro para llorar de repente, y pasa con alegría también, por lo, porque somos todos seres humanos, pero, pero en un inicio es así, cuando somos tan poquitos. Mire, que si es que yo creo que seamos poco, es favorable para llevar una buena estructura, una estructura de sólida que puede permanecer. De hecho, encontraría que sería difícil si fuéramos mucho, y tener que aplicar el formulario, después evaluar el formulario, después, y sería más complicado. Pero ya que somos pocos, mmm, veo que es más fácil aún, aplicar este sistema y esta estructura, y sobre todo si hay que hacer reforma en la estructura. Ahora, con respecto de que sí, igual es que hay que conversar con la gente porque tiene que ponerle el hombro, esa es la dinámica que ha tomado el movimiento, sobre todo desde el estreno hacia el estrés en adelante, ese es, es el clima organizacional que ha tomado este movimiento en Santiago, es solo en Santiago diría yo, porque en otras regiones no lo, visto, no lo he visto, bueno nunca había conversado con ellos, pero lo he visto en Teams y no lo he notado. Pero por lo menos ese es el clima organizacional que ha tomado. Eh, no necesariamente es la mejor forma de trabajar y no necesariamente es, un tema, es por una estructura. Eh, es más bien un, un tema de las personas que están ahí y que se desarrollan de tal manera. Eh, el clima organizacional siempre depende del perfil de las personas que entran a en la organización y de, de, de la forma en que interactúan. Eso es totalmente cambiable, es como el entorno, el entorno también es cambiable. Eh, y generalmente se cambia con, con un cambio de estructura la mejor forma de cambiar una estructura es cuando hay pocos es mucho más fácil, voy a hablar con todo y se puede llegar a un acuerdo eh, no sé, yo no, no, no veo razón por qué, por qué eh, no hacer lo que están haciendo todos los capítulos de todo el mundo no, no, no o sea, a, ver, a ver, cuidado, cuidado cuidado con eso porque no es así, tampoco es así porque eh, no es que todo el capítulo del mundo lo estén haciendo así o sea de verdad que en eso yo creo que Eh, hay un mayor equivoco. pero lo que yo creo por ejemplo es que si la gente la gente se siente libre también participando con estructuras más flexibles a pesar de que también hay proyectos grandes que se puedan meter a una estructura más grande eh, bienvenido sean los que quieran trabajar de manera estructural los que quieran trabajar de manera flexible ¿me y lo mismo pues, si lo que pasa es que acá por ejemplo en el capítulo de Santiago nos toca trabajar con muchos activistas pero pocos quieren hacer cosas, ¿me entendí? O sea, eh, lo, lo que quieren hacer es mucho, eh, eh, eh, o sea, nos, nos encantaría que, que todos los artistas cumplieran un poco con la pega, pero no es así. Y muchos artistas como que también son satelitales. Y acá el tema es que nos gustaría mandar de una forma, o nos gustaría coordinar de una forma, o nos gustaría animar de una forma, pero no sea así con todo. Y sobre todo que hay, hay múltiples personas, hay algunos que llegan hay algunos que, llegan que son ateos, que llegan que son trinientes, otros que llegan que son ecologistas, otros que son veganos que son carnívoros, llegan un montón de lados y todos tienen un poco alguna estructura o han estado en otros movimientos, entonces todos quieren formar parte de una estructura en eso por ejemplo creo que hay que crear una estructura global en que podamos eh, manejarnos bajo ciertos eh, proyectos bajo ciertos lineamientos, cierta estructura, pero por ejemplo el tema de que el coordinador no pueda hacer que no sea motivador, creo que sí creo que sí, lamentablemente en este momento sí o sea, si me tocó un gallo que es súper robótico adelante y que distribuye información y tiene poco contacto llama muy poca gente, y si el tipo se deja a hablar puras casas de pescado, también, o sea, es complicado ese tema, no, yo no vería así como tan, como que todos los movimientos del mundo funcionan así, no lo creo. Es que Oye, no por qué estar adelante, esperen poner hasta el último que digo. Mira, yo. para eso están las herramientas web, que no se están ocupando todavía, y están ahí sin ocupar, que son el tema del Trello y el Atrium, para poner los proyectos a, a disposición de todo el mundo, para que todo el mundo vea ¿Cuáles son los proyectos que están haciendo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Quién están trabajando en esto? ¿Qué tiempo se necesita? ¿Qué recursos se necesita? A lo mejor yo puedo ir con recursos, a lo mejor no tengo tiempo, pero sí puedo ir con recursos, etcétera Todas esas herramientas ya están. No necesitamos un coordinador que diga, oye, estos son los proyectos, tú quieres participar en un proyecto, ya, perfecto, ven, te voy a incluir en este. No necesitamos eso. Tenemos herramientas web técnicas que pueden solucionar eso y que cada persona cuando llegue puede integrarse a donde mejor le plazca. Eh, y eso también lleva a la automotivación, porque ve la información disponible y ellos verán lo que hacen con, él. No o sea, con ella, perdón, con la información. No necesitamos a que esté adelante claro, o sea, si yo veo a alguien que está delante y que habla feo o habla bien, claro, yo voy a medir eh, mi entusiasmo en participar en el movimiento, eso con la cara que yo veo, pero no necesitamos eso, no necesitamos tener alguien ahí. Eh, si, si tenemos las herramientas web para poder descentralizar la información, y tenemos listas de mail para que todos los activistas re reciban la misma información y estén igual de informados no necesitamos un coordinador que esté detrás y que esté hablando bonito y que esté motivando a todos insisto, hay muchas herramientas que no estamos ocupando y con razón vemos que necesitamos tanto de la coordinación de hecho, un cambio de coordinación ni quiere debiera importar tanto, si se cumpliera como, como corresponde, de una manera técnica eh, eso, creo que hay que estudiar más las herramientas y darle una vuelta más al tema Se va, se va, se va Por favor, respetemos. Lo último, cortito, 30 segundos. Eh, lo que pasa es que yo entiendo lo que tú estás diciendo. Vale, pero a mí que me ha tocado de verdad estar ahí. A la gente no le interesa el foro, no le interesa las otras herramientas. No no están ni ahí. O sea, en verdad, por ello hacer un proyecto, sacarle fotos, hacer un video y lanzarlo y motivar. No, no necesitan más en este momento. no decir A lo mejor algunos, por ejemplo, van hacer un huerto inmenso y un proyecto de no sé, de una, de una eco aldea, y, y van a, no sé, documentar mejor, y van a hacer una web. Pero, de verdad, esto este tipo de, de herramientas no, no están funcionando bien. O sea, yo creo que como si tú, claro, ojalá hubiera como una una cibercoordinación, ¿cachai? Pero creo que están siendo súper ciegos, en verdad. De verdad, me, de repente me molesta un poco eso, porque no, no te culpo a ti, no culpo al Nelson, no, pero, pero no sé quién no está viendo esto. O sea, no no ven que no satisface las necesidades reales del, del del activista, o sea, no solamente el Trello, ah, el Trello y presenta, mira el paper, qué lindo, sí, motivador, ¿me entendió o esa No, no, si sí, lo, sí, lo es que, que el no quiere es eso. Y, y, y, y, y, y te quedo todo muy publicista, todo, publicista ¿no? Sebastián. Mira, mira, ¿cómo mira, ¿cómo me decís que, que no funcionan que las herramientas si ni las conocen, ni siquiera las usan? ¿Cómo no te ves si funciona? Espérate, espérate, Seba, lo que pasa es estar, discúlpame Sebastián, pero se está alargando el tema, te te te te te lo dejan después, para después vamos a escuchar la impresión del Joseto ahora y vamos a seguir con la pauta porque no quiero que se alargue mucho esto tampoco. Mira, yo lo único que tengo que decir es que hay que dejar que los temas se acaben. Yo creo que no hay nada, Fer, cortar las conversaciones y dejarlas cuatro días. Porque si no las reuniones no se entienden nada. ¿Hay alguien que habla inglés? Sí, ¿por qué necesitas alguien que habla inglés? Uh yeah because uh I I don't know I'm, I'm just uh checking out different uh <clears throat> places to go and I like talking to a whole bunch of different people <clears throat> but I don't really understand uh, Spanish very well. Well, um we are in a Chilean meeting so uh, we need to continue with the meeting. Yeah, so this room isn't available for like having uh, a, a uh, conversation. I understand. Sorry for the intrusion. No problem, goodbye. Bueno, volviendo al tema, Fer. Eh, tiene que dejar que los puntos se terminen, o si no, vamos a hacer una inutilidad en las reuniones, ¿cachai? Eso principalmente. Ya, pero por favor, es que si no se alarga, se alarga, se alarga, y es un tema el que hemos debatido como 40 reuniones, y en verdad no llega a ningún punto hasta el momento, así que, si quieren terminar el tema, eh... R rápido, pero onda, 30 segundos cada uno y chao. Eh, bueno. Eh, nada, lo que claro, tú me decís como publicista, te entiendo en ese aspecto, pero a mí me toca vivir el mundo de la interactividad en ese sentido y cómo entretene a la gente y cómo se entretiene hoy. O sea, si tú me ponías un proyecto, es que te lo pongo si sí, sinceramente, si tú me un proyecto, un paper entrelo, o en Trello, o la herramienta de Trello que yo la conocí, Y se lo presenta un activista y un activista por el otro lado tiene un bombardeo como un reality. ¿Me entendí? Aquí se motiva más la gente. Es obvio, si no, no no tiene que ver tanto con no tiene que ver tanto con, con, con un tema de, de ser publicista, comunicador, si la, la cosa es clara. O sea, necesitamos que necesitamos que la gente eh acceda a los proyectos de una forma más interactiva y por eso yo, nosotros estamos haciendo el proyecto site.cl para hacer para mostrar el activismo una forma más entretenida. No no tan solo para pa, pa llenar de de proyectos y paper que lo encuentro muy necesario en un sentido técnico, pero aún no vivimos en una, en una tecnocracia, ¿me entendí? Aún no vivimos en una sociedad que es altamente técnica y que está altamente informada, para nada. Si cosas ¿sabes? ¿Me entendí? O sea, de verdad, o sea, de verdad que la idea sería, en ese aspecto, mucho tratar de motivar más a la gente con cosas más sencillas. Y la gente participaría en vez de, si decir, mostréis un paper o una... O sea... Si tú ves las la, la víctimas de las la, la, la conferencias de Peter Joseph, que son eh, tremendamente técnicas en muchos aspectos, la gente las ve menos también. Entonces, ¿qué es lo cual es la pega que nosotros tenemos que hacer? Masticar el contenido y hacerlo más ameno a la gente. Exactamente. La información hay que hacerla más amena. La información hay que simplificarla para que la entienda tanto el economista de Harvard como la entienda la señora de la feria. Hay que hay que simplificarla eso estoy totalmente de acuerdo y hay que ponerle en ejemplos nacionales tratar de dar ejemplos más locales para que las personas las asimilen mejor con eso estoy totalmente de acuerdo de, pero y yo insisto no va a sonar súper duro pero yo no necesito que la gente consuma movimientos aires, yo necesito que la gente entienda, y cuando la gente entiende lo que es realmente un y lo que estamos hablando siente la necesidad intrínseca de hacer algo, esa necesidad se puede manifestar de cualquier forma, una de esas necesidades puede ser divulgar la información y se va voluntariamente a unir al movimiento pero no necesitamos reclutar, no necesitamos dar a la gente motivándola, no necesitamos que todo el mundo eche al movimiento y eso es, eso es lo que no ha quedado claro eh... Eso es lo que ya se está hablando de es ¿Sí? global, y, y lo siento, o sea, pero sí, todos los factores están haciendo esto, están usando el formulario. Y los que no tienen la embarrada y tienen queja y tienen un montón de cosas, como por ejemplo lo que les nombré de Colombia y Argentina, eh, los capítulos funcionales sí están usando esta estructura global. Desde el más funcional que está en Canadá, Los Ángeles, California, hasta los nuevos que están en el Líbano, Estonia, sí están usando esto y está funcionando. Lo que yo insisto es que una cosa es la localización de la información, de nacionalizar la información, acercarla más a la gente y darle un aspecto a la información, un aspecto más social, más, más llevadero, perfecto, no tiene ningún problema. Y ni siquiera debe ser tanto el aspecto. Si la persona rechaza la información por un aspecto, <risa> quizás debiera estar en el movimiento. Hay que hacer, a esa persona le falta información, a esa persona hay que darle más información es cualificada. Pero no maquillar el movimiento con una buena estrategia publicitaria. La gente se tiene que acercar porque entiende la información, no porque es objeto de una campaña publicitaria. Perdón, pero muy está muy bien hecho, sí. Está muy hecha para... Percódico. Y las películas Sideguide no son la, herramientas del movimiento, son películas de Peter Joseph, el que se basa en los planteamientos que defienden el movimiento, pero no son el manifiesto del movimiento. Y eso se lo puede preguntar al mismo Peter Joseph. Las películas no son del movimiento, son de él. Y nosotros las usamos para porque explican de una buena forma lo, de lo que nosotros estamos hablando. Vale, pero no se puede negar que el proceso social que ha entrado Sideguide porque por saber que es de movie, y es una película altamente persuasiva hecha para eso fines. Entonces, Perfecto. yo te entiendo, yo te entiendo, te entiendo pero, no digas, pero no me digas que un grupo de personas que, que tiene un foro y que trabaja con Trello va a motivar a 500.000 personas para cambiar el mundo. O sea, la gente necesita en este momento tener un puente intermedio entre la saturación de los medios que está viendo por un lado, que lo ves en la tele, y por otro lado, la el camino hacia una economía basada en recursos, que es mil años más adelante o sea, nosotros ni nuestros hijos lo van a ver por eso te digo, entonces hay que tratar también por la misma, yo creo que en eso hay muy pocos comunicadores trabajando en el movimiento que entienden, yo creo que Peter Joseph lo entiende pero el movimiento no o sea, si tú ves hasta los mismos hermanos paridos o un montón de, de, de, de, de empresas o ENG que trabajan eh, con energía sustentable y todo también tratan de hacer presentaciones súper llamativas y persuasivas para que la gente también se interese o sea Y ta, o sea todos aplican lo mismo eh, y, y en eso no podemos ser tan ciegos o sea si bien es cierto está bien trabajar en todos estos aspectos técnicos como el trello y tal vez bien, pero son cosas que en este momento van a tener una baja participación porque justamente están muy alejados de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer después van a ir tomando mayor mayor relevancia me entendiste? yo creo que también hay que dejar este lado por el la, este lado también un poco más persuasivo más impactante porque ese es el lado que realmente está llegando al mundo. Mira, esto lo último ya porque ya veo que hay mucha gente que quiere hablar y no es la idea cabronarse con el micrófono. Eh, okay. Mira, una cosa, como ya he repetido hasta el cansancio, yo entiendo de que hay que simplificar la información, hay que hacerla de una forma más amena, eh, está bien, lo que tú estás diciendo ahora, eh, y también lo que dice la Débora abajo, eh, claro, la gente se acerca para entender, perfecto, ningún problema, y hay que darle información simplificada, bacán, estoy de acuerdo. Pero otra cosa es la forma en que operamos como movimiento, esa, esa, esa es la distinción que yo quiero hacer. Eh, Hay una tendencia, a, claro, a que no importa que sea oficial o no, hay que dar las noticias, que, que, que sea más flexible, que sea aquí acá. Eso a lo que contribuye es a que se diluya el movimiento, que se diluya lo que es la información. Eh, eh, si existe la oficialidad es para resguardar la información íntegra, de que cuando alguien quiera, eh, necesite información saber la, la, la visión del movimiento SAGI con respecto al tema, se dirige al movimiento SAGI y va a recibir la información correcta. No va a recibir la impresión de alguien que vio las películas y que lleva un tiempo conversando con otra gente que vio las películas y va eh, Sé que suena despectivo, pero no lo es. De hecho, la gente necesita más información y para eso estamos, para seguir informando, para poder simplificar la información. Pero la forma en que operamos nosotros como estructura y, y, y que llevamos a cabo los proyectos, y que sean activistas, que realmente se consideren miembros del movimiento o sea, que yo no veo que les cuesta aprender a usar el trello. No es una alta tecnología. Es más fácil de usar el Gmail. ¿che? Está en la disposición. Entonces, yo que hay que usar un trello porque no lo conoce, y eso no es malo. Se le, se le explica que si tienen la disponibilidad de rendernos, no hay problema. No es una herramienta de alta tecnología. El tema es que tengamos la voluntad de operar como movimiento de una forma técnica y de una forma correcta, de la forma que realmente llega los resultados, de la forma eficiente. Y no tener los problemas, por ejemplo, que ustedes mismos estaban hablando del diosete, que yo no asistí, pero los datos no me constan. Pero solo escucharlo ustedes, veo que tuvieron problemas de organización. Esos problemas de organización se pueden surgir cuando se usan las herramientas adecuadas, de la manera adecuada, llevando a la eficiencia. Y no tanto al hoy él me dijo que yo yo en él, así que hoy él me motivó a decir que yo iba hacer esto. No. No, si aquí las cosas tienen que ser funcionales, no tienen que ser entretenidas. Y si alguien no entiende eso, es mejor que siga con la entretención del movimiento, apoyándolo desde afuera. Eso es todo, sí. no tengo que el problema. Ya, ok, ok. Eh, vamos a moderar esto un poco. Eh, lamentablemente tengo que decir, antes de pasarle la pelota al Rodrigo y después a no hablar rápidamente, eh, yo no sé si José te quiere hablar, que esto parece partido político. Dale, Rodrigo. <coughs> Sorry. Eh, Mirá... Se ha metido hay gente el movimiento que le gusta le gusta mucho el movimiento, tiene toda la información, sabe mucho. Siento poco gente el movimiento que no era de todo agradable, o no era de todo empática, por así decirlo. Ni, ni dejaron de existir las reuniones del capítulo de Santiago. Eh, Empiezan a ir a reuniones del capítulo de Usacho. Eh, pasó con mucha gente, no con poca. Y conozco más de 15 personas que no van a reunir en el capítulo de Santiago por lo mismo. Eh, estamos tratando con personas, insisto. Y las personas se quieren quedar, pero cuando están acostumbradas a que se con la empatía y llegan un movimiento y decimos, ¿sabes qué? Sorry, pero no voy a ser un empático contigo, es técnico. Y si te gusta bien si no, eh, sí, mejor que tengamos pues. tú. La gente se va a ir. Y que son las personas que queremos salvar. Amo la humanidad, quiero trabajar por ella, quiero ser empático con ella, voy a seguir amando a la humanidad y me voy a ir más por el lado de la empatía siempre. Eso es todo lo que tengo que hacer. Manuel. no te vas a hacer Rodrigo, excelente <risa> ya que bueno lo último que dijiste 100% mira lo siguiente en todo ámbito humano domina las emociones domina el convencimiento domina la persuasión domina también que quien está haciendo este asunto para ver si lo sigo o no lo sigo eh, lo que la persona a la cual sigo a la, a la cual le hago caso no está hecho por no, no lo obedezco por hecho sino que básicamente por por un contacto emocional y así es así es la conducta humana y no lo estoy inventando yo ahora bien si los procedimientos que a cual el valeria promueve con tanta vehemencia consideren esos factores bueno excelente si no lo considera bueno yo creo que habrá que revisarlo eh, si yo bueno si si es tanta insistencia en, en poner en práctica estos estos estos estos cánones de, de, de, de organización de proyectos y organización de, de, de capítulo bueno pongámoslo en práctica y veamos hasta dónde duran o sea o hasta hasta dónde podamos hasta hasta dónde podemos echarlo a andar veamos si son perfectamente viables o, si tienen, o son perfectibles o son inútiles, yo creo que la única forma es bueno, hacerlo funcionar y, y bueno propongo eso, ya, ya que están en, con la vehemencia de, de de echarlos a andar y a toda costa, bueno, háganlo hagámoslo todos y, y veamos que, en qué nos puede servir, yo creo que usando métodos científicos que consiste en la comprobación de los hechos eh, podemos llegar a una certeza y estar todos de acuerdo pero con Rodrigo, con lo último que dijo sí, 100% de acuerdo Gracias, Anuar. ¿Joseto? No, yo creo que estoy de acuerdo con Anuar. Rodrigo dijo lo que había que decir. yo ya está dicho. Eh, acá no, nos trabajamos con robots, trabajamos con personas y hay que tratarlas bien y saber llegar a ellos. Punto. Listo. Oye, eh, mira, eh, yo no sé si Iván, tú quieres hablarte en micrófono. Si, si quieres hablar, dime, pon ahí abajo para darte el micrófono. Eh, yo voy a decir lo siguiente he reflexionando harto mientras ustedes están conversando aquí y hay varios puntos que, que encuentro que hay razón hay razón compartida en varios puntos, primero lo que dice la Valeria de que andar detrás de las personas es disfuncional, estoy absolutamente de acuerdo, de hecho en el tiempo que asumí como coordinador y sigo todavía asumiendo como coordinador me doy cuenta que lamentablemente eh, para que la gente asista a reuniones por Teamspeak o reuniones presenciales hay que estar detrás. No basta con simplemente mmm, llamarlos por eh, por eh, cómo se llama con un mensaje por correo electrónico por facebook eso no basta hay que estar detrás de las personas y eso es bastante molesto y a mí también me tiene muy cansado y mmm, en verdad hay una de las razones por las cuales también me quiero desligar de esto segundo el eh, el, el, te, el tema del trato social es, es cierto, es efectivo funciona pero tampoco podemos depender de eso, porque ha quedado demostrado por ejemplo yo, ahora en verdad no llamé a nadie no, de los coordinadores, dejé un simple mensaje ahí, algunos se excusaron, quiero decir que Mauricio Pereira se excusó, después la pauta, la voy a leer o sea, el, el reporte lo voy a leer más rato pero el resto de los coordinadores los gestores de capítulo no se han mencionado, no han aparecido Eduardo también ya dije que dejó excusa y rota, pero el resto no pasó nada. Entonces detrás de las personas ya no funcionó, siento que es una estructura falsa, es un falso capítulo y que en verdad el movimiento no puede funcionar así, funciona cuando hay gente que anda detrás de las personas eh, y Peter Joseph, eh, siento que también lo que dice Sebastián con respecto a, a la diferencia que hubo entre... el día Z del 2011 con el día Z del 2012 que se, no, se nota gravemente una baja total en cuanto a los eventos pero eso es porque Peter Joseph también dejó de lado la coordinación global, eh, había mucha empatía, había mucho tacto social ahí y cuando Peter Joseph dejó ese cargo, esa función se notó, lamentablemente un movimiento social eh, tiene que funcionar con tacto con una empatía con respecto al tema social y a las personas, digo lamentablemente porque no es lo ideal y es que te gastas por sobre todo una cuestión que lo hacís con voluntariado y no hay plata y cuando lo hacés con ganas y no te, no no hay no ves resultados positivos con el tiempo obviamente que una frustración tremenda. Pero bueno, es así, eso es lo que pasa y hay que ver cómo se soluciona, hay que seguir adelante, no hay que echarse a morir tampoco. Eh Con respecto al, al tema puntual que trataba el punto 2, eh, yo voy a hacer lo siguiente porque no encontré respuesta clara de parte de, de, de ustedes. No lo digo de manera defectiva ni pesada, sino que simplemente las cosas como son. Y mira, yo pienso, se los propongo a ustedes, proponer eh, ahí en los grupos Facebook y también en el foro en los foros existentes... Eh, llamar a la gente a participar lo que se hizo hay que respetarlo ¿no? el, el, la guía esa, la, el acta que se construyó y los formularios y todo eso hay que respetarlo sería absurdo generar otra instancia de de participación o para la nueva estructura cuando ya se hizo ya está eso fue un trabajo que se hizo, nos demoramos como cuatro reuniones así que vamos a respetarlo eh, básicamente propongo poner ahí mensajes en, el, en los grupos y en los foros, llamando a la postulación de las personas que quieran hacerse cargo de la, de la coordinación y, y el proceso hacerlo como lo habíamos pensado, de poner ahí cuál es el perfil que se requiere para los cargos, eh, después el tema que no me queda claro es quién va a revisar esa información si va a ser el, el G, no sé cuánto se llama, el, el tema la administración Global Administration, eh, no sé, la gente que está en Coordinación Global, y, y ver si hay un representante, me parece que sería, obviamente, necesario tener un representante en el capítulo de Chile, o varios representantes en, ese, en esa decisión, así que, lo dejo ahora abierto para terminar con este punto, a ver qué que dice Sebastián, va muy rápidamente, por favor, en un minuto, cada uno. Listo. ¿Valeria? Eh, no, o sea, si, si va a ser como tú acabas de decir, de que se llaman la postulación y que las personas llaman el formulario. Ahora, no sé si vamos a hacer lo que habíamos quedado antes en las reuniones pasadas cuando hicimos el perfil de cargo, que era agregarle preguntas al formulario internacional. No sé si vamos a hacer eso y quién está dispuesto a hacer eso. Eh, sería eh, basarse en, el, en los requisitos que nosotros mismos definimos para incluirlos en las preguntas. Eh, no sé si aún quieren hacer eso o solo quieren usar el global y no agregarle más preguntas. Mm, no sé no sé en verdad yo hice el formulario me parece que está bien así si hay alguna otra pregunta que incorporarle al formular al formulario mm, no sé yo en verdad no siento que sea necesario a menos que alguien quiera incorporar de la pregunta al formulario eh, no sé qué qué piensas tú vale no, yo creo que hay que agregarle a las preguntas dependiendo del, del, de la responsabilidad que se va a optar. Por ejemplo, nosotros no tenemos, según la estructura que dejamos, no vamos a tener un coordinador. que El formulario está hecho para un coordinador. Se supone que vamos a tener un equipo de tres, por lo tanto habría que diferenciar en algunas preguntas según el, la responsabilidad a la que se está optando. Si es para encargado de comunicaciones, para encargado de finanzas o para backup. Eh, eso es porque el, el formulario internacional está definido para una persona. No, pero perfectamente puede ser porque ponte tú el backup y el, el, el encargado de comunicaciones que hacen las de coordinador nacional es básicamente lo mismo, eh, solo que el, se va a determinar quién está más apto para asumir el, el rol principal el encargado de comunicaciones que va a tener más pega. Así que yo pienso que eso se puede dejar igual, ahora con respecto al, al encargado de finanzas, Eh, ahí es diferente el asunto, eso yo creo que tendremos que verlo en, en el capítulo en sí, de definir quién se puede hacer cargo de eso y no darnos tanta vuelta en eso. O sea, ¿tú dices como elegir a un solo miembro de la coordinación por medio de formulario y los otros dos por, por votación a mano alzada en el capítulo? No, no, eh, los dos coordinadores, el backup y el encargado de comunicaciones, el encargado de comunicación se hace a través del formulario. El, el que saca mejores resultados, no sé cómo lo vamos a medir eso aún, pero el que saca mejores resultados estaría quedando encargado de comunicaciones. El otro sería backup. Y así sería estaría resuelto el problema. Es que eso, eso es lo que se trataba de evitar con el perfil de cargo. Aquí están preguntando quién determinará cuál es el perfil de dono. Eso ya lo determinamos en reuniones y sí hay que decir que eso se hizo no. llamamos llamamos a la participación víctor eh, varias veces en el grupo de recepción eh, también mensajes yo mandé datos mensajes y en verdad lo que se hizo ahí fue fue de las personas que participaron en esa instancia así que no, lo que lo que yo siento que está preguntando el víctor es ¿quién eh, quién va a... o sea, ya tú varias personas que cumplen con el perfil de cargo, pero ¿quién va a determinar quién de esos es? Por eso, eso es lo que estamos viendo ahora, o sea el, el, la administración global estaría hasta el momento encargado de eso, ahora yo lo veo como un problema porque si bueno, el caso fantástico de que hipotético de que quisieran asumir 10 personas, eso como tendremos que traducir esa información al ingreso me parece un poco tedioso también me parece que, como dijo Víctor, eh, anteriormente eh, quizás no, no son las personas más idóneas como para saber realmente si cumplen o no la, las características requeridas, no conocen a las personas, no participan en el capítulo directamente entonces eso también es un problema. me Pienso yo que sí podrían estar eh, viendo eso, eh, participando en la elección por qué no Eh, más que más tienen que estar eh, informados de lo que está, se está haciendo en el capítulo chileno, pero me parece que es absolutamente necesario que hayan representantes del capítulo también eh, local en esa decisión. Es que no se hace por comisiones, cuando no, no es que el GCA elija ya, este va a ser y lo dicta Siempre se hace en conjunto con el capítulo y se habla con las personas que envían el formulario, se les da una respuesta, ¿sabéis que esta, esta, esta respuesta no está muy alineada? ¿O sabéis que esta está así? ¿O sabéis que aquí tiene un punto que no habíamos considerado bacán? Eh, y no es solo una persona, son altas personas. Y, y claro, también se hace en conjunto con el, con el capítulo, no solo con unos designados del capítulo, no con el capítulo entero, sino una cuestión tan, tan, no sé, dictatorial como la están imaginando. Se trata de... De tener más objetividad, más parcialidad. De hecho, por eso es mejor que sea gente que no conoce a nadie, precisamente porque tenemos más objetividad para medir las, los requisitos técnicos de las personas. Eh, no porque, ah, me cae bien o porque, no, no me sé, que no, me, no es muy buena tela el cabrón. No, no es la idea de basarse en ese tipo de cosas sino que en, en las cualidades reales. Por eso también, eh, decía, meter las preguntas y para que estén más conformes aún con el formulario, porque yo veo que no está muy conforme. Y que Ustedes mismos ven qué preguntas más le agregarían, que estudien el formulario y vean, ¿sabes qué? Yo creo que aquí no se mide tal característica. Y que según el perfil de cargos es un requisito y no se está midiendo, así que yo agregaría esta pregunta. Y eso también lo hace más participativo, así que toda la gente tiene la participación que busca, la participación que ellos mismos se, se hacen entonces si quieren que el, que el formulario sea distinto ante perfecto la le pregunta basándose en el, en el perfil que ya hicimos y así se puede especificar más aún si la persona compra o no lo necesita sí pero a lo que voy valeria es que por qué, eh, ese, eso o sea las personas que están en capítulo, o sea yo por ejemplo que soy todavía coordinador de, de, de chile ¿por qué no voy a yo a participar de eso también o sea pero si porque... puedes dijo que no Ah, ya, pues bueno, en ese, en ese sentido estaría... Si te dije, todo va participar, pues, en lo que no el problema, si de hecho todo el capítulo chileno va a participar en esto. El tema es que hacer las cosas de una manera transparente, con un formulario y con el GSA, si, este, para tener gente de afuera que sea más objetiva al momento de evaluar, no, no que, ojalá no conozcan a nadie. Si, por eso también no, no creo que, que Nelson sea la persona adecuada para, para poder definir, por muy coordinador latinoamericano que sea, porque conoce a todo y también hay una cierta, un cierto falto de objetividad. Así que mejor que sea gente que, que no conoce a nadie y que vea simplemente la información expuesta. Ya, Pero sí, parece, porque... lo, parece, lógico, ¿eh? parece lógico. Bueno, en verdad yo te digo, sinceramente pienso que se van a postular como uno. Así que en ese sentido no le veo mucho problema. Le veo un poquito problema el tema de la disponibilidad, te, te lo digo por experiencia propia. Mucha gente me vendió la pomada de que de que iba asumir coordinación, y que no, que sí, que vamos para adelante compadre y la cuestión, y deposité mi confianza en ello, y, y incluso se dieron pajas peores que de que un formulario y no pasó nada, así que eh, vamos a ver qué pasa con eso, hay que tener esperanza nomás de que esto va a andar bien, y sigamos, está bien, veamos cómo, cómo funciona, si las cosas hay que probarlas también, si no métodos científicos no, Eh, si no aplicamos el método científico no vamos a ver qué es lo que pasa así que ya protejémoslo pues así eh, si alguien tiene alguna opción, alguna cosa que decir uh, a la hora o calle para siempre yo eh, mira concuerdo, escucha, hemos visto tantas cosas cortito eh, concuerdo en que se ha ido mucha gente porque nos enfocamos en perseguirlas poco menos mm. como misioneros y no en trabajar, creo que la gente se queda efectivamente cuando hace trabajo, mucho concuerdo con Valeria, pero, pero insisto en el tema de, de que la decisión de coordinadores también tiene que pasar por las capacidades, pero quienes evalúan esas capacidades son las personas que han, que han estado con ellas, eh, me parece interesante la, la iniciativa de Valeria que, que llama que se complemente el cuestionario. Eh, porque de hecho antes incluso que se asumiera el protocolo habíamos estado trabajando durante dos o tres semanas en el foro para seguir los distintos temas de propuesta, se llamó, se avisó por todos los mails, a todos los activistas, por facebook, por mail etcétera, y la participación fue baja o nula, sin embargo a todos los que participamos de golpe y porrazo se nos dijo miren, saben qué, vamos a seguir los protocolos internacionales que llegaron, así que también en eso así como se defiende el trabajo de los 3 o 4 días o de la semana que tomó a hacerlo de los protocolos también hay trabajo que se ha sacrificado anteriormente y por eso la gente también se cansa y por eso también la gente se va yo creo que burocracia tenemos que dejarla de lado, sea quien sea coordinador a mí me gustaría conocerlo, es decir, por ejemplo en este caso eh, a los de la sala creo que conozco casi todo Valeria lamentablemente no hemos tenido la, la opción de, de vernos de conversar mucho Tampoco conozco a Nelson, me parece que es necesario por, para saber con quién uno trata, pese a que los problemas pueden ser técnicos, también hay lazos sociales, y eso es importantísimo entenderlo, de hecho lo que perseguimos tras el movimiento no son las soluciones técnicas, sino promoveríamos el suicidio colectivo y dejaríamos reinando a los robots, porque así las cosas funcionarían re bien. El tema es que estamos persiguiendo lo que es el amor, estamos persiguiendo lo que es la empatía estamos percibiendo lo que es la solidaridad y el desarrollo humano precisamente en torno a las relaciones sociales por eso creo que también tenemos que conocernos para poder trabajar juntos de mejor forma el tema de las plataformas también cristian podrías dejar de ser tan irónico de esto no sé de qué eres coordinador que estás en la reunión ahora no viste eso eso precisamente lo que hace cristian corta todo ánimo de trabajar corta todo ánimo de trabajar. Este, de verdad, no, no tiene ningún sentido. Ya, ok. Oye, no, yo no sabía que esta reunión era solo de coordinación, no debería estar acá entonces. No entendí eso. Mira, el tema... Es que Vecan que Vecan no coordinador, por lo tanto no sabe que es acá, y no sabía que esta reunión era de coordinación. Yo no, yo no debería estar acá. Yo tampoco sabía que el Víctor era coordinador de algo. Sí, sí el Víctor no coordinador. Eh, mira, ayer se llamó a entrar a pelear de que quién es coordinador o quién no es coordinador creo que realmente está soluciona una pérdida de tiempo así que por favor, ¿podemos hablar de algo importante? Más uno Ya, oye eh, bueno, va vamos a dejarlo así entonces el tema del, del punto 2 eh, vamos a postular, o sea, dejar el mensaje y difundir, en llamar a, a postulación en, a través de los foros de ZChile y, y los grupos Facebook y bueno, eh, ojalá que se postulen personas que yo quiero que se postulen no, es mentira eh, y veamos qué pasa con respecto al tema de la quién va a ver eso quién va a avisar la información eh, ya me quedo claro que puede participar gente del capítulo de Chile y lo va a ver la administración global así que está todo bien eh, así que listo eh, punto solucionado, pasemos al punto 3 que tiene que ver con los proyectos Proyectos futuros, se si viene el Psykis Media Festival en septiembre me parece que, supongo que va a ser en septiembre y proyectos eh, también me imagino que habrán eh, en los capítulos eh, que existen actualmente y que están funcionando eh, lo, las reuniones presenciales, de eh, los dom hall o, no sé, o, o charlas eh, abiertas hacia la gente eso tiene que darse, hay que empezar a planearlo y también la Sidewick también si viene, Anu está viendo eso ya, así que bueno, yo voy a seguir también con, en la medida de lo posible con el proyecto de la generación de capítulos, no sé si eso vaya a dar fruto, hasta el momento por lo menos ha generado algún movimiento en, la, en las regiones en las cuales he estado pero no sé si vaya a dar eso fruto realmente en el futuro, así que es un proyecto experimental que hay que ver cómo se desarrolla en el tiempo y eh, hay unos proyectos por ahí que andan dando vueltas pero en verdad no nada muy concreto así que no los voy a nombrar todavía si alguien quiere hablar con respecto a este último punto 3 para pasar a, a, a, a algunos anuncios que quiero hacer antes de cerrar la grabación dejo el micrófono abierto si sí, dos anuncios eh, facebook week bueno bueno que es esto un proyecto que, que lo impulseé el año pasado Eh, junto con la colaboración de activistas externos, eh, que es Álvaro Córdoba y Francisca Navarrete, y otras personas más que colaboraron, como eh, Sartan Villegas y Débora y Fernando, que también colaboraron. Eh, bueno, se va a replicar el Safe week este año en la Universidad Andrés Bello, confirmado ya con el profesor eh, Cristal León, y, y Álvaro Córdoba está haciendo las gestiones para hacerlo en la Universidad de Desarrollo. Eh, bueno, esto cambió el formato Vamos a hacer un, un formato más extendido, más relajado Y sin charlas, solamente mostrando documentales Y un foro de respuesta al final Para hacerlo más ameno y más más fácil de tragar Porque las charlas el año pasado fueron muy densas eh, Y fue lo que tuvo menos participación y más conflicto Entonces a la gente le gusta ver videos, le gusta ver películas Y que esto sea explicado después con Piri Manzana de parte del mundo como parte de aquel de la información que tiene a mano la, las charlas pueden funcionar en caso que sean pequeñas y, y eso lo estamos evaluando ahora eh, eso hace durante el año y se va a avisar con tiempo cuándo van a ser eh, base, espero que sean en, dentro de este primer semestre y también hay un proyecto de unas charlas en la universidad de andrés bello que, que son una que son los, que son debates de ideas a la cual estoy invitado y me van a confirmar la fecha pronto eso es lo que estamos haciendo ahora De excelente ganador, gracias. Eh, ya, hay que decir que los días Z eh, fueron en parte un fracaso los que es los que se vieron en regiones, por lo que lo que recibí de eh recibí información por parte de Atacama fue que se lograron reunir eh, pero no fue nadie, fueron como creo que cuatro personas. De todas maneras, igual un paso importante porque ya no había nada ahí hey, por último se reunieron ellos y están planeando hacer algo. Eh, el tema de Valparaíso, eh, Marcelo me contó que fue un fiasco, la verdad es que se juntaron ahí muy mal organizados. Él tenía algo, tenía un lugar, User tenía un, un, un, un evento programado, se lo sabotearon, parece, no estoy muy seguro en verdad, puedo que esté hablando de más pero yo hablé con él me contó que en verdad fue, lo recibieron muy mal allá estuvo Sebastián Contreras metido en eso y, y la verdad es que no he recibido personalmente feedback de Sebastián actor coordinador de Valparaíso por lo tanto yo creo que llegado el días del juicio final 17 de abril va a quedar como no oficial ese capítulo capitulo eh, a ver, el, Nels, el Pereira me dejó me dejó su, su reporte así que para cumplir lo voy a leer bien rápido. Ya, dice, a ver, eh, el lunes 19 de marzo van a salir a pegar afiches. Eh, eh, hay, que, hay que destacar si sí, el, el trabajo que ha hecho Mauricio, eh, la verdad es que está haciendo, hace poco se consiguió una sede en un lugar bastante bien equipado así que eso es una muy buena noticia eh, tienen hartos eventos allí lo pueden leer ahora denme un segundo ya a ver eh, bueno, como dije van a salir a pegar afiches el día el lunes 19 después el, el 7 de abril van a montar un stand en el centro de la ciudad eh, para pa entregar a flyer e información el a, el 31 de marzo van a tener una gratis desde las 2 de la tarde hasta las 17 horas, hasta las 7. El día 14 de abril eh, van a ser el día Z, eh, el lugar está por confirmarse. Van a proyectar también muy Moonforma en la Universidad Católica Norte, Colegio Santa Emilia, Universidad Tecnológica de Inacap. Eh, van a ver gestiones para realizar un, graf un graffiti del movimiento Sightgeist en Antofagastas. Con fines artísticos o tag rollados están completamente descartados. Ya, es en el reporte de Mauricio de Antofagasta. Eh, las demás regiones, nada en lo absoluto, eh, lo cual me pone muy triste a mí lo personal y también supongo que al movimiento en general. Así que, eso, eh, tengo que decir que el 7 de abril para todos corre el tema del, del formulario y estado de capítulo. Ojalá, ojalá lo respondan porque si no van a quedar como... Como, como no oficial, o sea, en verdad, como capítulos congelados, yo en verdad tengo que hacer eso porque si no hay si no hay respuesta en más de dos meses, en verdad quiere decir que no existe nada. Y bueno, Mauricio ya respondió ya, el único que ha respondió hasta el momento el reporte escrito, que vamos a de que desde ahora en adelante iban a ser reportes escritos nomás orales. Así que eso, eso por mi parte, déjenme ver si me queda algún punto. Ya, la próxima reunión es el 2 de abril, la próxima reunión eh, nacional, oficial, 2 de abril a las 10 de la noche. ¿De eh, qué otra cosa me falta? Eso no, estaríamos listo Dejo el micrófono abierto y vamos a dar por finalizar la reunión. ¿Qué la reunión? ¿Puedo hablar un asunto que tiene que ver más con la amistad entre todos nosotros, en vez de un asunto técnico que tiene que ver con esto? Sí, por favor, no, Mira, básicamente consiste en esto. Eh, la primera actividad a la cual yo me incorporé al movimiento Zyget, hace tiempo atrás, fue a una sábado, en el Parque Intercomunal, en el par Parque Paralurtado, llamado ahora, eh, a la cual nos reunimos entre varias personas, distintos lados de Santiago, distintos capítulos en sienes que se están formando en un maipú, otros no sé dónde, otro en otro lado, eh, con gente que quería que quería incorporarse a nosotros porque nos vio juntos en, en una actividad, en una reunión coliquial de camarería entre nosotros. Y yo creo que eso también es un poderoso imán para activistas que quieran participar y una buena forma para también surcir, eh, surcir de, de desencuentros o cismas o cosas que estén pasando en este instante así que lo promuevo entre todos ustedes eh, hagamos un, una reunión de caballerías eh, consideremos todos parte de una parte de una comunidad fortalezcamos esta comunidad también comparta, eh, compartiendo entre nosotros así que propongmos prontamente un asado durante mientras dure el buen tiempo para que nosotros tengamos también una actividad una actividad que no tenga que ver con trabajo, o con, con, o con calentar suceso, o con organizar, o que estar de acuerdo con el otro, sino una actividad que nos convoque a todos a, a simplemente eh, a simplemente compartir compartir y pasarlo bien. Que también nos hace falta, nos, nos hace falta porque también nos, nos, eso nos enriquece, nos engrandece a todos. Y, y, y nos ayuda también con la catarsis para, para conocernos en un ámbito distinto a, a esta virtualidad tan dura que es el, que es el computador porque a la larga el computador simplemente diluye y destruye en vez de unir y cohesionar eh, porque uno puede conocer cosas, uno puede aceptar cosas, pero después va perdiendo fuerza porque la comunidad se hace en persona, no se hace no se hace por medio de una de un, de un chateo o por medio de una, de, un, de un me gusta en Facebook, sino yo creo que se hace se hace teniendo responsabilidad social con los demás y eso se hace conociéndose entre todos. Bueno, eso era. Sí me, sí podríamos hacerlo no, no yo creo que sería bien bonito hacerlo en estas fechas venideres. alguien más quiere hablar eh, algo cortito también eh, quería que yo bien si eh, no sé no sé muy bien como el año pasado definimos por ejemplo eh, algunas. Algunos objetivos como por ejemplo formar más títulos en regiones, eh, eh, lanzar la película, el CIDEI, el Psyche Media Fest y el Psyweek, que son eh, algunas actividades que fueron haciendo durante el tiempo. Las nivelaciones también nos propusimos para poder juntarnos. Eh, entonces creo que lo más importante también este año es poder proponernos o, o, o tener claro cómo podemos... Eh, continuar un poco con, con algunas actividades esas que searon bien el año pasado y que podamos en el fondo también retomar este año. Y creo que para eso podríamos también eh, tirar algunas ideas que también creo que están en la revisión del, de un acta que se hizo a, que hicimos en enero por eso. Eh, y, y también a tener la posibilidad de reunirnos con otros movimientos y otros a a que también están trabajando en cosas que, que también acompañan el plan de transición así que mmm, así que por lo mismo yo creo que también podríamos empezar a publicar algunas ideas humildes, por favor, sencillas no, no, tan, no tan no tan macro como quisiéramos eh, ah, bueno sí, ahora que me están nombrando el tema de la revista vamos a lanzar la última después de eso voy a ver quién quiere seguir con el proyecto eh, y Bueno ahí veremos que se sigue haciendo con la revista si es que alguien más lo quiere tomar eh, bueno eso en definitiva ya listo oye un ánimo o sea uh, eh, hay que sacar esa revista por último lo último que se haga eh, oye hay que decir también antes de cerrar la grabación de que el capítulo de chile es bien babuleado de repente, pero hay que destacar que somos sobrevivientes o sea. Piensen ustedes de que en otros capítulos, y no es por comparar ni nada, me, de hecho es muy triste lo que voy a decir. Eh, en otros capítulos mmm, no, se ha destruido completamente lo que había antes y ha empezado algo nuevo, o bien no existe nada. Yo hablé con Ecuador, en verdad el, el Andrés está muy solo, está muy solo en el capítulo de Ecuador, en Brasil, Bruno, no, bueno, no sé qué es lo que pasa. Puede que me equivoque, puede que me equivoque pero lo que está pasando en Chile eh, también está pasando a nivel generalizado, así que... Bueno, dejémoslo hasta aquí, eh, reunión del día 19 de marzo, eh, reunión nacional, eh, tocamos tres puntos, el día Z, lo que fue el día Z, el tema la nueva estructura de coordinación, cómo se hace el tema de la postulación y finalmente los proyectos que están por venir. Así que muchas gracias a todos los que asistieron, los que van a escuchar la grabación también, un abrazo a todos y nos vemos el 2 de abril.